Buenas tardes, son las 8 y 34 minutos del 30 de junio del 2011 y vamos a empezar leyendo un comunicado de los compañeros de la eh, Comisión de Alimentación que han querido transmitiros a todos los que nos escucháis. Compañeras y compañeros... Queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad a uno de los nuestros, agredido esta mañana por un agente de la Policía Nacional mientras caminaba hacia la Puerta del Sol por la calle Carretas. Esta es una muestra más de la violencia a la que nos vemos sometidos por parte de los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado. Yo me pregunto, compañeros y compañeras, ¿es este el cuerpo de la ley y el orden que sirve y protege al pueblo? ¿Son estos agentes responsables de la violencia gratuita e injustificada contra un ciudadano más, contra una persona libre más, los encargados de servir y proteger al pueblo? ¿Podemos permitir actos de este tipo que atentan contra la libertad e integridad de cada individuo? Es el momento de apoyarnos entre nosotros, no conseguirán dividirnos. Con esto solo nos dan más fuerzas y ánimo para continuar adelante. Adelante, compañeras y compañeros. Si tocan a uno, nos tocan a todas. La persiana. Buenas tardes persianeros y persianeras que nos escucháis eh, desde cualquier punto del país o que estéis aquí ya en Madrid. Aunque si estáis en Madrid y me estáis escuchando, tenéis un mandato urgente. Dejad el ordenador, apagad eh, vuestros podcasts, vuestros sistemas de conexión a internet y salid ahora mismo a la calle y dirigiros a la Puerta del Sol, donde se está celebrando el debate popular eh, sobre el Estado de la Nación con intervenciones muy interesantes y de las que podréis saber mucho aquí en La Persiana que ahora arranca. ...es el día de la protesta, el día del debate en paralelo... ...el debate de la agenda de la gente, de la gente del pueblo... ...y vamos a empezar eh, charlando de ello... ...y después conectaremos por supuesto con las acampadas... ...que en este punto eh, ya se han reunido en Sevilla los de Cádiz... Eh, ...pronto mañana en Vitoria se juntarán todos los vascos... ...para empezar a marchar hacia el sur... ...conectaremos por supuesto con Orense y con Valencia... Tenemos también eh, una cobertura de la presentación de un libro muy interesante relacionado con todo lo que está pasando ahí que nos contará nuestra compañera Sofía de Roa Verdugo, conectaremos con la bici crítica y haremos también una entrevista con uno de los ponentes en el debate de esta tarde, con Víctor San Pedro ...que vendrá a hablarnos sobre cómo la comunicación o la mala comunicación influye en la calidad democrática. También, por supuesto, vamos a empezar, de hecho, con Grecia, donde nuestro corresponsal Antonio, perdón... ...nuestro colaborador Antonio Giovetti nos contará todas las noticias de lo que está pasando en el país heleno. la persiana y tal al... tal cual os decía al principio estamos aquí con Antonio Giovetti, que eh, imagino que estará especialmente eh... Los ingleses dirían upset, es decir, estaría un poco decepcionado, molesto, dolido eh, con todo lo que está pasando en su país, en Grecia, y siguiéndolo desde lejos, pero desde muy cerca, ¿no? Porque eh, eres ya parte y de todo lo que está pasando allí y para ellos eres parte de lo que está pasando aquí. Bueno, como... Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Gerardo. Bueno, dolido, upset, bueno... Como he dicho otra vez, no tenemos el lujo de estar dolidos. Lo que tenemos que hacer es seguir luchando aún más fuerte. Aún más fuerte. En todo caso, eh, seguimos luchando y el primer punto de una lucha eficiente, de una lucha que sí. sigue hacia adelante, es la información... Eh, bueno, sí. eh, ahora... Pues tenemos frescos todas las imágenes de los, de los últimos días en la Plaza Sintama, en todas las sí. calles de Atenas, esas batallas campales sí. entre policía eh, y manifestantes. Hoy hay, hay también novedades, Gerardo, sobre esto, porque la justicia ha intervenido, eh, o quiere intervenir mejor, sobre el uso de sustancias químicas por parte de la policía. Que, No tenía, eh, es ilegal Sí, que no debería haber utilizado no. eh, Vamos a empezar ya, por favor, con esa crónica de lo que está pasando en Atenas eh, en estos últimos días de protestas sí. Entonces, se oye, ¿no? Perfectamente, adelante. Sí, las líneas generales del plan de ajuste fueron aprobadas ayer en el Congreso de Atenas con 155 votos favorables, 138 contrarios y 5 abstenciones. Solo un miembro del PASOK, Panayotis Kurubles, declaró su oposición al decretazo y tras la votación fue excluido del Grupo Parlamentario Socialista y continuará su actividad política como independiente. Otros diputados, entre comillas, disidentes, como Vasiliki Basi Papandreou, Thomas Robópulos y Aleko Zazanat, a Zanasiades, se alinearon a la disciplina del partido y al final votaron las medidas económicas. El Papa Dimitriou, diputada de la democracia, el mayor partido de la oposición, se independizó de dicha formación, eh, formación política para expresar su parecer favorable al programa económico a medio plazo, que encontrará un... <coughs> Una reducción de gastos para mil millones de euros. En la jornada de hoy se ha votado se han votado las leyes marcos que componen las medidas de ajuste, que incluyen también el plan de privatizaciones. Las leyes marcos se han aprobado con 155 votos favorables. Y aportará a la Casa del Estado de Leno unos 50.000 millones de euros para el 2015. La noticia de la aprobación de los recortes económicos y financieros ha aliviado a la opinión pública europea, que temía el fracaso de la moneda única y el derrumbe de las instituciones comunitarias. La indignación del pueblo griego se agudizó al ser oficial el resultado de la votación. Desde el martes, la Plaza Sintagma y las calles adyacentes se han transformado en un verdadero campo de batalla, con la policía que continuamente aleja a los manifestantes del área del Parlamento, utilizando también sustancias químicas que han provocado problemas respiratorios a, unos, a unas 500 personas. que tuvieron que ser asistida en un centro de primeros auxilios montado en la estación del metro de síndrome. Algunos hombres eh, disfrazados eh, incentivaban a la... A los indignados a subir a la parte superior de la plaza del Congreso y luego los gaseaban brutalmente. Tales sustancias fueron empleadas también dentro de algunos comercios, por ejemplo, en los bares eh, ubicados en el sector inferior de la plaza y hasta contra niños y ancianos. Un hotel, el King George, fue evacuado. Después, los incidentes tuvieron lugar en la calle Panepistimiu, donde fue incendiada una sucursal de Eurobank, la segunda entidad bancaria del país. y también También una oficina de correos fue dañada. En la calle Bucurestiu, el diputado del PASOK Alekos Azanasiadis, fue agredido por los manifestantes. A esta noticia, el vicepresidente segundo del gobierno, Evangelos Venizelos reaccionó con contundencia, afirmando que este acto constituye una ofensa al Parlamento y a las instituciones democráticas. Tengo que decir, última hora, que hoy la justicia ha intervenido, o quiere intervenir mejor, sobre el Sobre la ilegalidad del ataque químico de la policía Hasta los eh, las asociaciones de médicos y farmacéuticos Quieren presentar una denuncia contra estos actos eh, Hay que decir también que las imágenes se podía ver clarísimamente Como los policías sí. no solo estaban contestando eh, Con eh, gases lacrimógenos eh, y sustancias químicas a los manifestantes Sino que incluso devolvían piedras y palos también Sí, sí eh, Eh, ayer la tele, el canal televis de televisión Alter, que es un canal de televisión privado en Grecia, ha mostrado también algunas imágenes un poco equi equivocas, Gerardo, que eh, mm, y enseñaban unos cuantos que parecían ser sindicalistas de derecha del sindicato ECEL, que... hablaban o colaboraban con los cuadrones especiales de policía. Entonces aquí no se sabe quién es quién y cuáles son los, los, los roles de cada uno. Ya es difícil diferenciar quién es el bueno y el malo y sí. quién es el, el, que, el que agrede. De todas formas, la policía eh, está sí. cruzando una frontera peligrosa en el momento en el que empieza a agredir a las manifestantes De, sin la consecuente, por así decirlo, la, el arma reglamentaria, es decir, una, una porra, una pistola sí. de goma, eh, pueden ser más menos agradables, pero en todo caso son las armas que tradicionalmente utilizan. <risa> lo, que, lo que pre, pre, me preguntas tú, Gerardo, me sugiere una reflexión. Como la policía en griega, en Grecia, la policía griega, la elinikiastinomía, ha siempre acusado de impunidad, bueno, de, de mucha impunidad. Yo, yo me acuerdo, creo que tú también te acuerdas de lo que ha sucedido tres años hace tres años en el diciembre de 2008 cuando un chico de 15 años murió no por parte de policías. Empezó una ola de manifestaciones sí, que sí. se prolongó durante meses y que quizá sí. todavía está encendida hasta hoy. Sí. Después, eh, Gerardo, yo te quiero mm, recordar también a los eh, a los oyentes españoles que nos siguen que no pueden saber todo lo que pasó en el País Saleno hace muchos años. También en 1985, en el lejano 1985, eh, otro chico de 15 años fue matado por un policía en el medio de una manifestación. Antes también otras personas que participaron en la concentración y manifestación fueron... matados por, por, por órganos del Estado y siempre los órganos del Estado acusaron de total impunidad. Pero me, me, me gustaría poner también, un, subrayar un, un, un hecho. Los implicados, o sea, los policías, en el caso de Alexandros Grigorópolos en el 2008, en el caso del, mil, en, del 1985 con el asesinato de Mijales Caltezás, gozaron de una gran, no solo de impunidad, pero de una gran protección del Estado. Porque si vemos los abogados que les han defendido... En el caso de Grigoropoulos, un tal Alexis Kouyas que es un abogado muy conocido en Grecia... ...por sus polémica su polémicas homófobas, y también por ser un abogado que defiende a la jerarquía eclesiástica... ...que es el abogado de la, de la jerarquía eclesiástica de la iglesia ortodoxa. Y el otro, el del 1985, que defendió al policía que mató al otro chico de 15 años... ...que es un abogado que, muy conocido también este... que defendió también a los coroneles entonces se ve que el estado quiere taparse, taparse todo claramente Crear mmm, como puntos de refer referencia estos hombres estrellas estos abogados estrellas para que salga siempre inocente y me parece muy mal eso eh, dejando bueno ya sabes que aquí nunca acabamos de dejar del todo grecia somos ya sí. eh, somos ya medio sí. helenos sí, eh, todo, eh, Todos lo somos. Todos somos hijos de la cultura. ¿eh? Sí, todos todos tenemos un pequeño platón, por lo menos dentro, sí. haciéndonos buscar esa luz fuera de sí. la caverna. Sí. Y lo cierto es que, eh, bueno, ya sabes que tenemos nosotros predilección por Grecia, sí. eh, una predilección sentimental, pero eh, vamos a hablar vamos a hablar de todos los vamos a hablar de todos los eh, eh, movimientos paralelos que se están produciendo en otras partes del mundo, como por ejemplo en En Reino Unido, donde ha habido la primera huelga del gobierno Cameron, sí. está eh, esos funcionarios rebelados contra, contra el, el gobierno, sí. en ese, lo que se ha llamado el 30J, sí. eh, que pues trata un poco de buscar eso, eh, lo, por ejemplo, el paquete de medidas que ha sido aprobado en Italia con sus, pro, sí. sus diferentes propuestas, sí. eh, la agresión a Sarkozy eh, durante una visita reciente. Sí. Eh, ¿Te parece que Bueno, quizá griegos, españoles, eh, portugueses, podemos llevar un poco eh, ciertas iniciativas por la situación más grave que atravesamos. Pero ¿te parece que quizá esta, esta oleada, este clima de, de protestas está extendiendo en toda Europa? Sí, sí está extendiendo en toda Europa porque ya la gente no puede más. ya la gente se siente golpeada sobre todo los jóvenes y también los menos jóvenes, porque también las personas que muchas personas que tienen treinta 40 cinco cuarenta años en edad madura no tienen trabajo o ha perdido el trabajo y se sienten golpeados por los impuestos por políticas neoliberales que siempre protegen a los bancos y a los de siempre a los ricos de siempre, entonces claro la paciencia del pueblo se acaba. Y, y, y, y, y, y, sucede, y suceden estas cosas. Hasta yo me acuerdo, um, comentando lo de David Cameron en Inglaterra, que hasta Rajoy quiere implantar un sistema muy similar aquí con recortes uh, draconianos en la administración, dijo hasta que, querí, que admiraba. David Cameron como presidente del gobierno. Entonces, si en general la elección, las elecciones el marzo que viene, no a los peor. Yo de todas formas, eh, ya para concluir esta intervención, lo de Cameron es una cosa que siempre me ha apasionado, eh, porque ascendió al poder, eh, fíjate cuál sería el despliegue que tenía en aquel momento el Partido Laborista, sí. eh, que, que sí. abandonaba en ese momento eh, Blair, eh, eh, Que, que llegó y dijo eh, os, os prometo sufrimiento, os voy a recortar todo eh, vamos a salir de esta crisis eh, cueste lo que cueste, al precio que sea sí. es, es decir, es como es como si te digo eh, o, o, o, intentas eh, ligar con alguien y le dices, oye mira eh, soy desagradable, eh, no soy buen amante, eh, soy poco soy poco simpático además tengo problemas de dolor corporal, sí. pero que salir conmigo cuatro años uh -huh. y le funcionó que es lo mejor de todo sí, sí. porque ya que lo intente así es, es, es interesante pero no. que le, le funcionó bueno aquí estamos en el recorte de, de todo pero lamentablemente el Gerardo ellos no recortan sus sueldos esto, es, esto es el problema que recortan todos nosotros nos recortan el futuro y, pero sus sueldos sus prebendas sus dietas no se la recortan Además, es curioso que digas esto porque eh, en un ratito vamos a conectar con Barcelona. Sí. Eh, bueno, no, concretamente con Barcelona, no. Vamos a conectar con eh, Vilafranca no, Falset. Eh, y vamos a hablar del alcalde de Vilafranca del PNDES, sí. que se ha subido un 30% del sueldo eh, recientemente. Y como la marcha popular indignada eh, de la rama sur, no, no, no, no, no sé muy bueno yo con los puntos cardinales, eh, no, noreste, eh, está viniendo por ahí. Justo pues ha intentado pasar, vamos a pasar por Vilafranca y saludamos al alcalde que es muy majo. Eh, el alcalde al parecer les ha vetado el camino y porque evidentemente lo último que, les, eh, lo último que a él le interesa es que se instale en la Asamblea Popular y se empiece a hablar de esos tipos de temas como transparencia política o, o la lucha contra la corrupción. Eh, Curioso en todo caso, ¿verdad? Curioso, muy curioso. El 30% me parece... Bomba, ¡Madre mía! Una barbaridad de <risa> Sobre todo, por otro dato que se va a soltar durante el programa, el año pasado, os lo sí. recuerdo, orejitas, uno de cada tres periodistas, es decir, el 30% de los que trabajaban en este país, fue despedido. <risa> vamos ahora con un indicativo. Muchísimas gracias por estar aquí, Antonio. Gracias. Y vamos a seguir enseguida con más cosas en esta persiana. La persiana, La persiana. Y pues, como os comentaba el otro día, aquí en La Persiana seguimos un poco con la plantilla bajo mínimos, aunque es un gusto volver a ver viejas carras, caras que entraron ahora en el estudio, y que hace tiempo que no divisaban mis eh, ya cansados ojos. Y lo cierto es que, bueno, como tenemos el programa escaso y tenemos pocos colaboradores presenciales, vamos a tirar un poco de esas nuevas tecnologías que tanto nos gustan y vamos a intentar conectar con nuestra compañera lo digo esto y empezaré a fallar y a locutar un poco peor porque estoy a la vez marcando y vamos a intentar conectar con nuestra compañera Sofía de Roa que estará perdida en algún punto entre lavapiés y la Puerta del Sol es decir porque tenía dos actos la presentación de un libro muy interesante de todo esto que estamos hablando Y vamos a ver si podemos escuchar ya el tono de esa llamada para así saber cuándo nos contesta Y tenía estaba en la presentación de un libro que nos puede interesar muy mucho por las circunstancias de, de las que habla Es decir, de todo este movimiento, cómo se gestó y cómo se fue desarrollando y hacia dónde puede ir en el futuro Sí Buenas tardes, Sofía Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, pues muy bien, estamos aquí contándoles que no sabemos en qué punto entre el, tus dos eh, citas de la tarde estarás eh, Ahora mismo, ¿dónde te encuentras? Pues mira, ahora mismo encuentro en el marineño Barrio de la pieza aquí en el centro, es en concreto en la librería Traficantes de Sueños, que si no la conocéis, es una que se caracteriza por tener las cosas más críticas de la literatura eh, actual y de todos los tiempos. Y, y bueno, pues están aquí presentando un libro de, sobre el 15M, uno entre tantos, eh, ya que hay muchos aquí mismo en estas canterías pueden ver muchos del 15M, como el de Juventud y Futuro... como el de Comprometeos, que es el segundo tomo de Estefan Hessel, eh, como la Rebelión de los Inmirmados, eh, que también de varios autores. Pero en este caso se presentan las voces del 15M, que quizás la relevancia del mismo radica en que está contado por sus propios protagonistas, por algunos de los que han estado desde el primer día en, la, en las plazas, pues, pidiendo los cambios urgentes que necesitan las Tenemos alguno de esos eh, nombres así eh, alguno de los autores eh, o es un libro colectivo porque realmente cómo, cómo se titula el libro? Ahora mismo están en pleno están en pleno presentación del libro, uh -huh. hay tres periodistas que han cubierto la manifestación y están contando sus experiencias personales cómo ha sido el movimiento y la verdad es que está siendo bastante emocionante porque están están poniendo la sobre todo eh, la madurez que ha tomado el ciudadano eh, ese despertar de la sociedad civil y, y ese creer cada uno mismo que, que ha configurado el 15M. Uh -huh. También te, te destaco que algunas de las voces que figuran en el libro eh, son gente de, de varios colectivos que, que son los que han animado al final al despertar de, de este movimiento, como son Democracia Real, eh, indignados por la comunidad, la Asociación Nacional de Desempleados, Afectados por la Hipoteca, Hijas Financieros. Y, y también estudiantes. Y entonces pueden puede encontrar este, este eh, tomo, pero todavía no, no he conseguido enterarme del. El, ¿Cuál es el título del libro? Te escucho un poco lejos, Gerardo. Ahora. P ah, perdón, normal que me escuches lejos. <risa> eh, ¿Cuál es el título del libro? Perdón. Es que está está haciendo acople el teléfono y estoy haciendo encaje de bolillos. ¿Cuál es el título del libro que se está presentando? Perdón. Voces del 15M. Voces del 15M, perfecto. Perdón, así lo habías dicho antes. Eh, y la, la asistencia de público, ¿cómo está la gente? ¿Qué tipo de gente ha asistido a verlo? Eh, ¿Está lleno? ¿No? Eh, pues está lleno, está lleno. Habrá alrededor de 70 personas aproximadamente. En un espacio reducido. De toda, nuevamente de todas las ciudades. Y, y bueno, la gente está escuchando bastante atenta. porque porque los interlocutores la verdad es que están llegando, llegando a la gente que cómo como han vivido esta experiencia. Eh, están hablando pues de, de cómo este sistema no ha condenado pues, al paro a, a un porcentaje inadmisible de los ciudadanos, al desahucio, a la deuda de por vida, les, están hablando de este sistema hay que dejar la en sin futuro, pero también les están remarcando que el ciudadano ya no, no tiene miedo. Eh, imagino que ahora mismo, en cuanto que acabes, no sabemos hasta qué hora se prolongará esta presentación del libro eh, del libro Voces del 15M que podéis encontrar en la librería Traficantes de Sueños, en Lavapiés. ¿Qué calle es, para que el que nos esté escuchando? Pues, supuestamente, en, en la calle Embajadores, Ajá. en número 35. O sea, subiendo desde la Glorieta eh, hasta que nos encontremos con esta librería Traficantes de Sueños, donde podéis encontrar este libro. Y bueno, hay que decir, Sofía, que tú ahora no finalizas tu día, eh, saliste de trabajar, te fuiste para la, para la eh, presentación del libro, y ahora, si no me equivoco, vas a ir a ese debate popular sobre el Estado de la Nación, que se está desarrollando ahora mismo en Sol, y que, si no me equivoco, en estos momentos debe estar eh, dinamizando Víctor San Pedro Blanco. Pues sí, ahora mismo voy a ir para allá. Eh, solo hay que recordar que, que el libro de la Sufra me lo edita eh, los panfletos del lince y, y bueno, y que siento no poder eh, poneros con ninguno de los protagonistas porque están todos en la mesa y entre el público no se ninguno. por lo tanto no pueden mandarnos un saludo eso, entendemos más que de sobra que la, no podemos cubrir la noticia antes de que se produzca y, y que tenemos que quedarnos así o sea que de todas formas te agradecemos de, de corazón tu participación como siempre en el programa y seguimos aquí en La Persiana despidiéndote con un fuerte abrazo Sofía Muchísimas gracias a todos, un saludo Hasta luego Cuando baja el sol. Seguimos aquí en la persiana, eh, perdón en el problema técnico y la torpeza por mi parte de evidenciarlo de esta manera, eh, pero seguimos aquí y vamos a hablar eh, brevemente de una, de una circunstancia que se ha producido dentro de la Comisión de Comunicación, como parte de ella o hasta ahora parte de ella, eh, nos compete también informar sobre esto. Es decir, la Asamblea de Comunicación ha quedado disuelta, eh, las asambleas del 20 y 27 de junio, y la, la idea o la filosofía con la que se separa es principalmente... Eh, fruto del trabajo y del día a día y de ir generando comisiones más autónomas, eh, monstruos, por así decirlo, un poco más pequeños un poquito más manejables. Hay que decir que la comisión de radio eh, y otras muchas comisiones, como son traducción, como son eh, producción de contenidos online, como son eh, estrategia de comunicación, ya están trabajando por separado que sigue ese vínculo de, de comunicación simplemente para ponerse en contacto entre ellos, pero que también ha ocurrido esto en un momento muy determinado con, pues, bueno... Eh, porque se ha estado produciendo una serie de debate en paralelo y quería aclarar este, este, este punto, porque eh, se, ha, se ha hablado del, del referéndum que ha, que ha convocado una serie de, de personas no adscritas al 15M, eh, pero o, o no, no, no desde el 15M o no representando al 15M, pero sí hablando de todo lo que tiene que ver con ello. Es decir, eh, estos eh, eh, promotores de un referéndum el próximo 15 de octubre sobre... Cuestiones todas bastante razonables, pero en todo caso hechos sin salir de ninguna asamblea general. Eh, pues algunos de ellos son par parte del o han sido parte de, la por de las portavocías. Eh, ha habido debates muy intensos en comunicación donde se tratan los temas. Eh, en general, de todo lo que se está haciendo en la Asamblea, eh, de todo lo que se está haciendo en todas las comisiones, por pura necesidad de trabajo, porque ellos tienen que contarlo y por tanto tienen que conocerlo y por tanto genera debate y por tanto genera discusión, eh, hay que decir que ante el rumor que se pudiera generar de una tensión que haya provocado la fractura en la Comisión de Comunicación, eh, por mi parte solo desmentirlo y decir que por otro lado lo que sí es cierto es que ha habido una serie de personas que, han participado en la Comisión de Comunicación y junto con otras personas que no tenían nada que ver con la Comisión de Comunicación, han elaborado en conjunto esta propuesta de referéndum eh, con la que probablemente mucha gente dentro del movimiento simpatice, pero que no tiene nada que ver con el movimiento y que en todo momento se desmarca. Es decir, si Comunicación desde hoy es una eh, ya no es una comisión, sino la suma de muchos pequeños grupos que trabajan de forma autónoma, esto es fruto... De, sobre todo la logística del trabajo Y las necesidades obvias De seguir desarrollando Todo lo que está pasando aquí eh, Seguimos con nuestra ronda de llamadas por En este caso vamos a llamar a Madrid Vamos a llamar a alguien Que seguramente tenga ¿Por qué no decirlo? El, un culo prieto ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque me están mirando aquí como si estuviese loco Digo que esta persona debe tener el culo prieto Por la sencilla razón de que es una persona Que va mucho en bici Y hoy es jueves Y hasta ahora las calles de Madrid se llenan de bicis. ¿Por qué? Porque es la bicicrítica. Y en la bici, en la bicicrítica básicamente eh, lo que hacen es ir en bici. Vamos a ver si podemos tener esta conexión con Pablo Rivas, que estaría ahí al otro lado. Pa Pablo, Pablo Rivas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, bien... Maldito claxon, por favor, aléjate de él. Pues me temo que estamos en medio de la crítica con lo que el ruido es una de nuestras peleas de ciudad. Está complicado. <risa> Derrapa y métete por ahí en algún callejuelo o algo. Eh, porque, ¿Perdóname? Eh, eh, ¿Puedes eh, descolgarte, hacer una escapada, como, como hacen en el tour o algo? Estoy, estoy estoy en ello, adelantándome por la derecha a ah. los cientos y cientos de bicis que hay por aquí. ¿Llevas, ¿llevas en manos libres o, o todavía te van a poner una multa? No, en este momento estoy rompiendo la ley Vos con el móvil en la mano Pues, pues acabo de decir tu, no, tu bueno, nombre no por la radio Pero bueno, en rompe la ley O sea, que estamos en ello Resistencia pacífica eh, Desobediencia civil ¿Por qué calles estás incumpliendo la normativa de circulación? Ahora ¿Perdona? mismo, ¿por qué calles estás eh, ir, ir, ir, ir, ir, ir, En este momento estamos rompiendo. llegando a la Puerta de Alcalá, Has Est salido hace escasos 10-15 minutos, hemos salido de la Plaza de Cibeles y hemos bajado hasta Neptuno, hemos dado la vuelta y ya se ha formado el, el pelotón. ¿Y qué os queda? ¿Cómo? ¿Qué, qué os queda? ¿Qué, qué, qué, uh, nos ¿qué queda! Qué, que nunca se, sabe el, nunca se sabe cuál va a ser el recorrido. Es una cosa... que es un tema de la organización, para que la policía no sepa exactamente por dónde vamos. Entonces, ahora mismo ya te digo, Fuerte de Alcalá, y vamos rumbo, pues supongo que cogeremos Serrano de aquí a un rato, pero ya te digo que eso es de momento secreto. Y eh, hay que decir que la particularidad, la bicicrítica, eh, pues eh, si es una protesta eh, evidentemente encaminada a la A la estandarización de la bicicleta, a la, a la utilización de la bicicleta como medio de transporte eh, no contaminante y no eh, no ensuciante de aires y atmósferas, eh, hay que decir que la biciclítica se caracteriza por dos cosas. Eh, por tener unos manifestantes ultra fieles y, y por eh, tener siempre ese puntito divertido sin el sin el cual no es lo que es, ¿no? ¿Siempre buscáis alguna forma de hacerlo un poco más divertido, un con una temática un poco sí, distinta? ¿no? Eh, bueno, habéis siempre y desde luego hoy, que además es especial verano, eh, bueno, para que os hagáis una idea, eh, la idea de hoy era eh, que todo el mundo trajese pistolas de agua. Con lo que siempre tiene ese puntito están los, las bicis tipo chopper, tipo, digamos, Harley Davidson, la gente que lleva los, los tall bikes, las bicis altas. Eh, siempre hay dos o tres sound ahí sobre todo la columna Getafe y la gente del Patio Maravilla. Y sí, siempre tiene este puntito de cachondeo, digamos, porque es un, o sea, el, el lema, de hecho, es eh, usa la bici a diario y, y celebralo una vez al mes. Y lo celebramos una vez al mes y cuan, eh, venís miles, ¿no? No sé si alguna vez eh, eh, alguno de vosotros o vosotras es madrileño y hay, ha tenido la ocasión de de repente ir a cruzar un semáforo y decir, a ver, no viene nadie y de repente ves que vienen no una ni dos... Ni quince, ni cien Sino, sino miles, de bicis, de los... miles de bicis Y de repente te pasa un desfile de bicicletas Que parece no acabar nunca eh, y, y, y bueno, puedes cruzar un poco así Jugando a la ruleta rusa de Ámsterdam Que es viendo a ver si te atropella Una, una bici o un tranvía Sí, sí, es, es un poco así Además, bueno, usted sabe La organización dijo que la última Que eh, fue una se sabe Que, bueno, eso es que más gente, ¿sabes? Y no sabría decirte, porque contar bicis es más complicado y incluso si contar manifestaciones normales, pero yo te diría que, que por lo menos, por lo menos como la anterior. Tú estás carrera de gente, de momento sin incidentes, no lo sabrás, de, en Madrid el tema del coche siempre es complicado, la gente tiene mucha prisa y bueno, al fin y al cabo estamos cortando el tráfico y colapsando el centro. Entonces, bueno, a ver qué pasa hoy. Y imagino además que, bueno, siempre se ha achacado mucho que en Madrid la climatología, las pendientes eh, no son adecuadas para conducir una bicicleta o no son quizás las mejores, eh, sobre todo comparándolo pues con ciudades eh, como París, por ejemplo, que tiene una, una grandísima llanura y es un, un poco más accesible, o con, comparado con ciudades pues como puede ser eh, cualquier ciudad playera como Valencia, donde además tienes un clima que, que, que favorece a ello. Pero lo cierto es que el verano imagino que estará maravilloso para... Para ir en Asia claro, claro, ahora. Madrid, bueno, eso, eso es opinión personal. A mí me parece un poco tópico, ¿no? Yo utilizo la bici a diario en Madrid. Tiene sus cuestas, las tiene. Pero no, es una ciudad, no sé, estilo San Francisco o quizá Lisboa, ¿no? Con esas cuestas inmensas y tal. Sí, tenemos colinitas. Subir de, digamos, de Atocha a Sol. Tiene su subida, pero no es tan importante. Y desde luego, un clima ahora en veranito, pues, pues, pues esto está hasta arriba entre otras cosas por eso, ¿no? Porque ha vuelto el calorcito y la gente saca más la vista. Y si no sé si me estabas escuchando en aquel momento, pero yo te he presentado en antena, Pablo, como una persona de culo prieto. porque claro, evidentemente eh, el culo prieto el, el culo prieto viene del, de ese ciclista que no se está quieto, ¿verdad? Aquí se grita mucho. Tengo el culo duro y no pago un duro. Es uno de los cánticos. Ay, eh, vamos con más cánticos. Que para cerrar, para despedirnos, ¿qué es lo que va diciendo toda esta panda de locos en bicicleta que recorre Madrid el último jueves? De bueno, de, de, de momento estamos tranquilitos. Pero este que te comentaba es uno de los clásicos. Eh, eh, el tema de no contamina, no gasta gasolina. Eso es muy eh, bueno. Sobre todo cuando cuando hay algún problema con los coches, es el, el clásico, eh, esta noche la pasas en el coche. Esas son, digamos, tres o cuatro de las de siempre. Y los conductores, eh, bueno, ya sé que como ciclista particular habrás sufrido a los conductores de turismos en numerosas ocasiones, pero lo cierto es que los conductores eh, os apoyan, no os apoyan, eh, os pitan bueno, o, o, o pasan. Hay quien baja del coche y aplaude... De hecho, ahora, con todo el tema del 15M, pues aplauden a estilo eh, asamblea. Pero también hemos de decir que, mira, por ejemplo, delante mío se acaba de colar una moto y la gente le mira con cara rara y demás. La, algún coche con mucho estrés se pone en medio e incluso puede haber algún tipo de incidente pequeño, digamos, pero un coche que va un poco rápido, aquí hay miles y miles de bicis y, bueno, más de una rueda suele acabar acaba a veces doblada. Esperamos, no suele pasar nada. En general en Madrid me temo que esta ciudad todavía es demasiado de coche. Bueno, y, vamos, vamos a ver. Y en ello, en ello estamos, sí. intentando cambiar que, que no sea tanto de coche. Y los conductores de coches deberían entender que hay gente que vive en esta ciudad y que la bici es un, un vehículo perfecto para esta ciudad. Pues Pablo, eh, a ver si es verdad y Madrid se convierte en una ciudad... Un poco menos de coches y un poco más de peatones, de bicis Y de toda esa gente que la recorre sin abusar de ella ni tomar demasiado de su aire Muchísimas gracias ver, por estar sí. aquí con nosotros, eh, Pablo Pablo. Pues a ti, a ti, Gerardo, muchas gracias Y nada, a ver si tienes razón y la cosa poquito a poquito cambia Aunque es verdad que, que poco a poco nos sumamos más Oye, y asegúrate un buen punto de avituallamiento, que no quiero pájaras, ¿eh? Sí, ahora, ahora mucha por agüita que con la calor que hace hay que beber agua. Venga, a, a por ellos, Miguelón. Hasta luego. Un abrazo, Gerardo. Hasta luego. Chao. Indignados por el mundo. No nos moverán, we shall not be moved. For the people of Spain, from the people of Wisconsin. Para la gente de España, de la gente de Wisconsin. Estamos en la lucha. Estamos aquí en Indignados por el Mundo. Estamos aquí en Indignados por el Mundo, donde vamos a, eh, bueno, entre que vamos preparando esa nueva sección que se llamará Un País en la Asamblea y que no hemos podido hacer, pues, como, pues sabéis, por parte por falta de eh, plantilla, eh, pues vamos a empezar ya con eh, ese recorrido por la Marcha Popular Indignada, eh, que podéis encontrar, eh, estoy metiéndome ahora mismo en el blog, en la Marchapopularindignada.wordpress.com esa conexión con todo lo que está pasando en la, en, esas, eh, en esos caminos que han partido desde los diferentes puntos cardinales de la península y que tienen eh, ya la determinación de llegar a Madrid el próximo 23 de julio para hacer un grandísimo encuentro el día 24 y así poder hablar de qué es lo que está pasando. Vamos a eh, recordaros en, brevemente cuáles son las rutas que tenemos. No podremos tenerlas todas aquí en el programa por una cuestión más que nada logística, pero hay que decir que tenemos... Eh, desde el este partiendo la ruta de Valencia eh, y luego tiene una ruta alternativa que viene de Cheste y Ayora eh, se unirán en su momento en Albacete con los que vengan también desde otros puntos de la comunidad valenciana o de Murcia eh, ahí está la ruta extremeña, la ruta noroeste con una subruta asturiana, la ruta nororiental en Barcelona y con habrá una en bici que comenzará también desde el mismo punto, desde Barcelona, a partir del 12 de julio. Y vamos a intentar ahora conectar primero con esa, eh, con esa marcha barcelonesa y luego seguimos explicándoos todas, ya que estábamos hablando de esta ruta nororiental. Vamos a llamar ahora mismo en directo a David, que en este momento se encuentra en el pueblo de Falset, Vamos a ver si podemos hablar con él enseguida, si vamos escuchando este tono de David, que como os digo, es parte de la marcha popular indignada que parte desde la ruta noroeste. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, está David ahí escuchándonos en Falset si no me equivoco. Hola, buenas tardes. Eh, David, ¿me escuchas? Pero... Soy Ludwig. Ah, Ludwig. Ah, perdona. Sí. Pens pensaba que iba a hablar con David, lo siento. Eh, estáis ahora mismo en Falset, si no me equivoco. Eh, eh, exactamente. El... Eh, acabamos de finalizar ahora mismo la asamblea. En la frontera aragonesa. Eh, la asamblea que acabamos de hacer aquí eh, en Falset eh, la acabamos de terminar. Y, y cómo... eh, Hemos tenido, además, noticias justamente ahora sobre Vilafranca, que hicimos una asamblea donde... se hablaba de los presupuestos de los alcaldes, eh, la entrada del pleno fue impedida a los ciudadanos por los mochos de escuadra y así seguido, eh, después de unas llamadas y decir que la acampada eh, si no divulgaría este hecho, eh, después de esto al cabo de 20 minutos el alcalde accedió a que entraran en el pleno. Eh, vamos, vamos a ir por partes. Eh, en primer lugar, me gustaría preguntaros por una cosa antes de, de ir con la marcha. Eh, sí. Estáis, eh, imagino, informados de lo que ha pasado en Barcelona esta noche. Eh, habéis tenido contacto con los compañeros de ahí que han sido desalojados a las 3 de la mañana de la Plaza de Cataluña. Eh, sí, hemos tenido la noticia esta mañana. Eh, bueno, la verdad es que a todos nos ha... Extraña un poquito el seguido de hechos que han oc ha ocurrido en la plaza, ¿no? Eh, unos malentendidos, por lo visto, que han acabado, bueno, en un desalojo forzoso, eh, el cual, bueno, obviamente lamentamos, pero para nosotros no es una derrota, ni mucho menos, porque estamos en el camino. Estáis en el camino, y imagino que además eh, quizá algunos de los que se quedaron allí en la plaza pues desalojados, se quedaron en su momento y han sido desalojados, yo debo decir que estuve recorriendo el sábado por la noche eh, pude tuve la ocasión de conocer por primera vez, para mí que había estado tantas veces en Sol, de conocer esa acampada de, de la Plaza Cataluña, donde había por cierto un concierto muy interesante el sábado por la noche, y bueno, desgraciadamente fue desalojada esta, la, esta última madrugada. Vamos con ese segundo punto que planteabas antes, en Vilafranca del Penedes, eh, donde el alcalde decidió, si no me equivoco, subirse un 30% del sueldo. Eh, este, este, era, este era el principal motivo... Eh, por el que se centró tanto la indignación o, o, o esta marcha se centró en, en ir a, al pleno y, y fue impedida la, el, el acceso por parte de los ciudadanos eh, a lo que me dices que al final el alcalde sí cedió eh, Exacto, en realidad eh, en el primer momento aparecieron eh, tres monstruos de escuadra en la entrada que regulaban la entrada y no les dejaban entonces el paso a los Eh, ...que no eran eh, dirigentes o que tenían algo que hacer en el Pleno... Eh, ...con lo que tuvimos la llamada inmediata de, desde Vilafranca... ...que nos comentó a ver si podíamos hacer algo desde la marcha... Eh, ...nosotros muy rápidamente comunicamos comunicación... ...e intentamos, eh, bueno, advertimos de que íbamos a divulgar todo esto... ...y que no, entonces el alcalde supongo que para, bueno, para guardar su imagen... Eh, obviamente que ellos están al corriente de todo lo que hacemos porque lo hacemos todo abiertamente con lo que muy rápidamente se enteraron de lo que de la divulgación que íbamos a hacer de lo mismo eh, con lo que accedió por bueno por, digamos una cortesía de miedo a, al paso a los ciudadanos en todo caso eh, sea por una cuestión de miedo de que haya entrado en razón vista la gente que estaba ahí eh, la influencia eh... es mucho más intensa, si ya están sufriendo los poderes públicos a nivel nacional con todo esto a nivel regional, a nivel eh, los alcaldes de las grandes ciudades claro, la presión es mucho más intensa en los pueblos pequeños donde sí. a fin de cuentas el alcalde se tiene que quedar ahí eh, y tiene que estar eh, cruzándose todos los días con los vecinos eh, ahí no hay tanto coche oficial, no hay tanta eh, separación y el alcalde convive con sus, con sus vecinos, ¿no? totalmente totalmente tienen un acceso mucho más directo cosa que en las grandes ciudades la lucha se vuelve un poquito más difícil eh, por ese por esa lejanía ¿no? que tenemos con, con nuestros representantes es un poquito más cercana en los pueblos aunque se ve muy marcada la diferencia eh, digamos o sea la separación entre parte del pueblo que reivindica sus derechos, igual otra parte del pueblo que el al cual le tocan intereses y que apoya, obviamente, este gobierno. Sí, o que le tocan intereses o simplemente por necesidades eh, por, o cuestiones por. ideológicas no lo, suporta, no lo apoya, que tampoco Exacto, vamos a meter a todos en el mismo saco, que no se trata de eso, sino de ir tratando poco a poco de explicar qué es lo que se trata y, y de ir difundiendo todo esto que se está haciendo en, en estos pequeños pueblos, ¿no? donde quizá no han tenido sí. la oportunidad de hacerlo antes o Por ejemplo en Falset, ¿cómo ha ido la asamblea? ¿Cómo se la han tomado eh, la gente de Falset? ¿Cómo cómo han reaccionado? ¿Qué ánimos habéis tenido? ¿Os han acogido bien? Así brevemente. En, Fal en Falset hemos tenido una acogida muy muy buena. Eh, nos han reservado un polideportivo. Eh, nos han dado las instalaciones mínimas de eh, para cocinar, para poder ducharnos. Aparte de eso ha habido una participación en la asamblea. Eh, ...muy activa de parte de, de los eh, pueblerinos de aquí... Eh, ...todos han sido muy participativos muy partícipes... Eh, ...a la juventud le ha costado más acercarse al micro... Eh, ...finalmente lo han hecho... Eh, ...en medio de una gran emoción... ...nos han transmitido sus problemas... ...y, y bueno, creo que el hecho... ...nuestro paso aquí, digamos, este apoyo... ¿no? ...que nos damos todos entre todos... hace que no, no, nos motiva a, a actuar más y, y esperamos haberles aportado eh, ese, ese empujón. ¿Estás cansado a nivel personal? ¿Cómo estás? Eh, a nivel personal, eh, bueno, yo estoy muy bien, estoy eh, muy emocionado con todo lo que está pasando, son... Relaciones que se crean entre gente que no nos conocíamos, que descubrimos al día a día durante la marcha, en las casas, en los comercios que encontramos por el camino. Eh, creo que más que, cancia, que cansado estoy muy emocionado. Pues eh, encantado de haberte tenido aquí en la persiana a ver si otro de, de en esta rotación que tenéis siempre entre los portavoces entre los que vais hablando llevando este teléfono de cabecera y conectando con nosotros bueno desde Radio Agorasol no tengo otra cosa que pues que esperar esperaros aquí en Madrid con los brazos abiertos esperaros aquí para que vengáis un día al estudio y vea por fin todas esas caras que me vais contando esas historias tan emocionantes de todos los puntos de España. Y, y bueno, y darte darte las gracias encarecidamente por estar aquí en la presión en directo y que sabemos que estáis ocupados y que desde aquí nuestro más eh, caluroso aplauso y apoyo. Pues muchas gracias a vosotros por difundir todo esto y por vuestro apoyo y el apoyo a todos los que nos estén apoyando nosotros, obviamente, que somos todos uno. Pues a por ello y a ver si el, el, la próxima conexión que haces eh, con La Persiana, o que hacéis eh, allí con La Persiana, imagino que iréis conectando con otros programas, pero con La Persiana, será el próximo martes, luego son más o menos unos 4 o 5 días, eh, debes estar ya entonces casi casi, casi entrando en Zaragoza, eh, imagino. <risa> a ver qué tal va, porque ahora os toca Monegro, nene, que eso es muy duro. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Así que a, a por ello y resistid bien el desierto como buenos vaqueros que tenéis una buena con causa. Con fuerza, con fuerza como siempre. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Esa conexión con Wolfan en Barcelona que nos hablaba de la ruta noroeste, en este punto, en Falset, eh, interesante como en Vilafranca de Penedés por lo menos, se consiguió que los eh, que los, las representantes, eh, no, no los representantes, sino el propio pueblo de Vilafranca pudiera acudir al pleno y así por lo menos eh, rendirle o pedirle cuentas en persona a, el, a, a su alcalde, en este caso al, al alcalde que había decidido unilateralmente subirse un El sueldo con la que está cayendo, precisamente. Y vamos a conectar ahora con un punto sur. Luego seguiremos hablando de las rutas. Vamos a ver si ahora podemos tener en directo a Andrés, que está en Sevilla eh, y que venía andando desde Cádiz. Vamos a ver si podemos escucharlo poco a poco, viendo eso que ellos partieron desde Cádiz. Eh, eh, hola, buenas tardes. Eh, te llamo, sí Gerardo, te llamo de Radio Ahora Sol eh, Radio. ¿Cómo estás? Ah, pues muy bien. Bueno, con un poquito de calor, pero muy bien, muy bien. Eh, claro, bien. Habéis llegado a Sevilla, ¿no? Aleluya. Sí. Y cómo ha sido el recibimiento en Sevilla. Ah, muy bueno, muy bueno. ¿Sí? Pasa, claro. Pues sí, sí. Que los compañeros nos recibieron en el Parque de María Luisa. Allí estuvimos descansando. El sitio es precioso y después por la tarde ya un poquito más descansados volvimos a tomar la, la seta de Sevilla. Y nada, porque ya habían abandonado la acampada Y bueno, hemos, hemos dormido aquí Muy bien, la verdad Y los compañeros estupendos, muy atentos Y ahora ya imagino que ya todos los eh, andaluces hermanados Iréis caminando hacia Madrid salís mañana? Sí, salimos, bueno, salimos de madrugada Ya a las 5 o las 6 de la mañana empezamos siempre Hombre, para, para evitar esa solanera andaluza Que imagino que estará haciendo eh, justicia y rigor A lo que viene siendo el sol andaluz ¿No? Sí, sí Bueno, evitarlo... Bueno, no, no lo podemos evitar porque cae a las dos en vertical, pero vamos, a las dos solemos estar ya en el sitio. Eh. Una, una vez que otro día sin andar, pues, no, vamos, lo podemos... Eh, no sé. tenéis, un, evitar, tafras, tenéis un bronceadito que cualquiera, vamos, cualquiera diría que habéis estado en un resort imagino no imagino en, en, la, en la... no, no, no te bien que digo que te, deberéis tener un bronceado todos maravilloso, en, de todas formas por mucho que administréis las horas de caminata eh, debéis estar bien cansados bueno, estamos cansados pero vamos, la moral es que pasan muchas cosas en el viaje y se conoce mucha gente y Y después te llaman compañeros de, de tu plaza. Yo, por ejemplo, soy de Ciudad Real y siempre están ganando y animando. Y bueno, y de Cádiz se ha hecho un muy buen ambiente y, hombre, cansados estás, ¿no? Porque estás cansado, pero que vamos, que, que hay un grupo humano muy bueno, muy bueno aquí. Muy bueno. Y salimos de todos los líos, ¿sabes? siempre hay líos, como todas las familias, pero que lo bueno es que salimos y, y muy bien. Y hacer asambleas en cada pueblo, incluso en pueblos que no ha habido nunca ningún tipo de asamblea, llevar el movimiento allí, y entre los poquitos que vamos, pues desde luego es toda una experiencia, ¿no? Impres y está muy bien, y conocer gente del pueblo, que es maravilloso. Justo antes de entrar en Sevilla, ¿cuál fue vuestro, vuestro último pueblo, eh, vamos a decir, más pequeño, entre comillas, eh, en el que parasteis? yo creo que el más pequeño no no el más pequeño pues, sino quiero decir el último eh, de eh, si la entidad de Sevilla es decir antes de Sevilla cuál fue la anterior parada a ah, Cabezas Cabezas de San Juan creo que fue sí Cabezas de San Juan y cómo se tomó sí. la gente de Cabezas eh, eh, bueno pues todo esto eh, en Cabezas de San Juan <ríe> ahí nunca había habido nada de movimientos sí que encontramos a cuatro compañeras eh, bueno cuatro o cinco ...con compañeros y un compañero... ...también se acercaron de dos hermanas allí... ...y la verdad es que fue una experiencia... ...porque dormimos en una plaza... ...un poquito dura... ...porque hacía un calor terrible... ...tuvimos duchas que nos... Que nos, bueno, que nos dio, ...bueno, que nos dio las llaves... ...las llaves o nos abrió la puerta... ...el ayuntamiento... ...pero fue duro... ...y la asamblea... Eh, ...vamos, fuimos... Le hicimos, ...éramos poquitos... ...bastimos allí en mitad de, de una plaza... Y con megáfonos en mano y la verdad es que era curioso pues a todas las terrazas llenas de gente y, bueno, fuimos como la nota de ese día, ¿no? Eh, sí, o sea, sí. Pero sí. fue muy intensa y muy emotiva porque la gente que se acercó sí que expresó cosas, la verdad es que muy interesantes. ¿no? Digamos que no, no fue ese recibimiento eh, clamoroso que habréis tenido en otros pueblos, pero pero sí que estuvo presente, ¿no? así que poco a poco calasteis en, en, en esos que estaban en... Eh... Pero las que te oigo un poquito mal, no Pero, sé si es el teléfono... No, no, estoy no, muy es, es que me estaban pasando <risa> una nota escrita y la y la he dejado y, y me, me he quedado pillado leyendo. Ah, Pero en, en, en, todos, en, en todo caso lo que digo es que, eh, así como en ciertos pueblos nos están comentando que la gente, vamos, les recibe prácticamente eh, con un calor, con una intensidad, con una cosa... Sí, sí, sí. Eh, bueno, el puerto de Santa María de Lebrija eh, eh, fue escandaloso, fue escandaloso como no lo recibieron... y cómo nos apallaron y cómo nos trataron. Eso yo creo que hay que decirlo. Pues imagino que en, cabe y... en cabezas habrá sido menos intenso, eh, pero... Bueno, es que también la intensidad se, se mide... Yo qué sé, es que es distinto. Llegar a un sitio grande como Sevilla o Jerez, pues son sitios un poquito más grandes donde se, dele donde se delegan muchas responsabilidades, ¿no? Pero... Y es todo como más frío, ¿no? Conoces a una persona, a otro, todo es muy rápido, pero en sitios pequeños como... como Lebrija o el Puerto de Santa María, es que fue todo... Vamos, es que fue maravilloso, porque estuvimos juntos todos todo el día y yo creo que hemos hecho amistad, más que... A, más allá de compañeros y de compartir una experiencia, hemos hecho amistad, que... Espero que dure. Por que, todos, ¿eh? ¿Qué Han es de lo que tenido, se trata? Si estoy, haci estoy haciendo amistad yo desde aquí, conectando con todos vosotros, que me contéis vuestras penas, desventuras, alegrías, más alegrías que casi nada, eh, desde todos los puntos de España. Es que la, la, las penas las dejamos para nosotros, ¿no? Porque, bueno, esto es duro, ¿eh? todo el mundo. Les hablo ...alguna vez se ha hecho andar por, por el monte y... ...bueno, no sé si hay muchas veces en las rutas largas... ...pero que es duro, es duro y con este calor es duro... ...y no llevamos muchas veces ni contactos... ...llegamos a pueblos que no sabemos si va a estar la policía allí esperándonos o no... hoy vamos un poquito como no sabemos... ...vamos y llegamos, tomamos la plaza... ...y hacemos nuestra asamblea y competimos con la gente... ...y de momento la aceptación de la gente es muy buena... ...siempre hay algún casillo así un poquito tal pero Que nada, ¿no? Y, y no sé, eh, vamos, que las penas no se cuentan, porque tampoco es que haya habido grandes penas. Muchas ampollas de los compañeros, muchísimas ampollas, pero bueno, hay que contar eso, no sé. Pues ahora, bueno, no. las ampollas eh, nos interesan, porque para que no nos olvidemos aquí del gran esfuerzo que estáis haciendo, y para que todo el mundo que te está escuchando desde cualquier punto eh, pues eh, sepa... que esto se construye, que es precioso construirlo, que cada uno puede colaborar en la medida de lo que puede, pero hay algunos que se están haciendo ampollas en el camino y se están quemando las sí, piedras sí, en el camino. A ver, aparte de la fuerza de los compañeros, que tienen muchísima... Me eh, insiste eh, eh, por la gente que pregunta en, en los pueblos, ¿no? porque si no es que sería imposible. Ya te digo, eh, eh, salir salir de Cádiz, que aún no estaba... No, no, es que no había nada prácticamente preparado que fue todo lo de la marcha pensado y prácticamente hecho a partir de, de aquí de ese día que han tenido ya una semana para prepararse y tal pues que va a ir ya un poquito mejor lo que es la logística no pero vamos lo de lo de Cádiz y vamos, vamos los gaditanos que son son, son de cojones vamos uh -huh. y... Ole, y, y eso, lo, eso lo puedo decir, Ole, porque hay que decir que tú no eres gaditano si no se lo habéis notado algunos por el acento eh, eres de Ciudad Real ¿verdad? Soy de verdad, sí. Yo estaba acampado en el Pilar, ahí en la en acampada la de Pilar, aún sigue acampados, y cuando salió de la marcha, no sé, yo es que creí que lo más importante era empezar, porque veía que era muy poco tiempo y por lo menos que hubiera gente, ¿no? Porque arrancar siempre es difícil y después ya con la gente que hay en este momento, pues ya todo... que Hay gente muy válida, pero arrancar y desde tanta distancia pues que era difícil y Bueno, eh, me bajé para abajo y, y ya está, no hay más. Pues Andrés, que se, ah, hizo, se hizo unos también, cuantos eh, kilómetros claro. extra para estar en esa marcha. Y dime, perdón, ¿aparte qué? Bueno, me, me bajé en coche, no me bajé andando. ¿eh? Bueno, pero son, son kilómetros igual, ¿eh? Y es cansancio, desplazamiento, sí, claro. dinero y tiempo. Es, eso te digo, claro, en, en sí. todo caso es compromiso. Y desde aquí... Pero, también me llamó... Es que quiero decir una cosa, porque es que también me, me llamó a bajar lo que hicieron lo, la gente de Cádiz, con barcársel, un vehículo recuperado ahí en, en la playa, Para, para, para la gente, para el pueblo, y es impresionante verlo, lo, lo que está haciendo la gente, eh, pero gente de la calle, vecinos que están haciendo talleres, le, lo están limpiando, aquí era para especular, y iban a hacer unos tres cinco estrellas, estaba en el aire y se metió el pueblo, y bueno, el trabajo que están haciendo allí, la verdad es que vale la pena ir a verlo, porque, bueno, es que te pone la cama de gallina. Pues eh, os animo a todos, eh, los que estáis escuchándonos desde el sur o los que pensáis en los próximos meses eh, dirigiros para allá, ver un poco lo que queda de todo esto porque imagino que en todos esos pequeños pueblos se ha encendido una pequeña mecha de futuro que ya está funcionando. Muchísimas gracias por estar aquí Andrés, muchísimas gracias por a ti, a ti. la manera en la que estáis trabajando, la manera en la que estáis marchando y por tomarte la molestia de estar aquí unos minutos con nosotros en La Persiana. No, gracias a vosotros por interesaros y y nada, animar a la gente a que eche una manilla, porque la verdad es que la gente que va la, en la marcha vale la pena, eh, vale la pena, es la gente increíble. Y nada, y una, y un abrazo a todos, y, y ya está, y en especial a Ciudad Real, Pues muchísimas gracias Andrés, eh, hablamos bueno. en la próxima semana, hasta pronto. Venga, hasta luego. Esa era la marcha sur que, como estamos explicando, salió de Cádiz y hoy ha encontrado eh, Sevilla, desde donde partirá hacia el norte, eh, ya todos juntos, con un poquito menos de problema logístico, como nos estaba explicando eh, Andrés. Y ahora vamos eh, con otra ruta, la suroriental, que va desde Málaga a Granada y no sé en qué punto, imagino que también tenderá a encontrarse con la sevillana. Está también la ruta canaria... Eh, que no sé exactamente cómo será su recorrido, la ruta norteña con la que vamos a intentar conectar ahora mismo. En concreto vamos a intentar conectar eh, con Kepa, con el que hablamos el otro día, eh, que me cuenta que está muy emocionado. Y yo pensaba, cuando le he llamado la primera vez esta tarde para concretar esta entrevista, que estaría ya en Vitoria, pero fue un fallo mío. No, a Vitoria llegarán... No hoy, sino mañana Y le, como os contamos el otro día Pues Charra, uno de los coordinadores de Vitoria Ya les tiene preparado de todo les, eh, Tiene una paella lista Tiene de todo para que cuando lleguen Mañana, hasta un burro Que va a ir marchando Con ellos eh, Durante todos estos meses Una serie de sorpresas que van a ayudar mucho A favorecer que esto se siga haciendo Igual de bien Vamos a ver si ahora tenemos al otro lado del teléfono A Kepa, buenas tardes Kepa Buenas tardes. ¿Cómo estás, Aupa? Ya te lo digo desde ah, aquí. Aupa, Gerardo, ¿qué tal? Pues aquí nosotros eh, sudando la gota gorda, no creéis que por estar aquí cerrado, estamos en un local en el centro de Madrid <risa> y, y la verdad es que estamos sudando, pero hasta el debajo de las pestañas, ya te digo. ¿Ya hay mucho calor o qué? Sí, sí, pero vamos, que nos quejamos de vicio, que los que estéis andando al sol son sí vosotros. <risa> <risa> estamos andando hacia el sol, estamos andando... Hacia... Exactamente, a la plaza de Amonra que tenemos aquí en el centro de Madrid Y a la que estaréis pronto para rendirle tributo a, al disco solar eh, ¿Cómo estáis? Eh, ahora mismo, espérate que saque mis apuntes Porque si no me equivoco, estáis en Ochandio, ¿no? En Álava. Exactamente, Un, no, todavía Ochandio pertenece a Vizcaya Ah sí, la verdad es que tiene nombre de Vizcaya, ¿eh? no, no, sé, no sé por qué yo la metí la pata Pero mañana llegáis a, a, a Vitoria, ¿verdad? Exactamente ¿A qué creo llegaréis no a, a Vitoria? ¿Cuántos no kilómetros Una hacer? etapa de 23 kilómetros ah, poco larga Bueno, eso para un vasco no es nada ¿No? Eso es, eso es Nosotros dijimos ir a Madrid andando en, en dos días, o sea No, sí, lo, no, eso... no, que es muy exagerado No, sí. <risa> no, no sí. Incluso hubo una propuesta De, de traer Madrid tirando Desde de, de, eh. de abajo, trae, traerlo a Bilbao Para, para ahorrar esfuerzo eh, <risa> Eso es Con, con la soga, con la soga. <risa> no, el, el, el caso es ese Que estáis ahí, en Ochandio ¿Y cómo eh. se han recibido allí? Oh, pues genial Ahora mismo, mira, estamos conectados No sé si tenéis vosotros en eh, nuestra radio, eh, radio arriaga.tk. ¿Cómo, cómo ahora, eh, no. por, Dime cómo es. La dirección es eh, www.arriaga.tk. Esa es nuestra radio. Bueno. Y la hemos traído, y ahora vamos a entrevistar a un concejal aquí de. Bueno, va a ser una entrevista en euskera, así que. Igual no entendéis, pero bueno. No, no, me, me temo que no. Ed, ya te digo yo que no. Pero Quisiera bueno, que, que nos han, nos han acogido súper bien, nos han dejado el polideportivo para dormir y genial, es un pueblo súper bonito, chandío, súper rústico y la gente súper amable y genial. Y imagino que estáis como locos por encontraros a los compañeros, eh, eh, a los guipuchis y, y a la gente de toda Álava que también se os va a unir mañana en Vitoria Joder, con esa paellada, eh, que os espera una paella, nene. ¿Sí? una paella de cincuenta personas, no sé si va a llegar, pero bueno. bueno es que hay un grano, es, se comparte, que es bonito, joder. <risa> y, y de ánimos, ¿cómo estáis? Imagino que si algo flaquea, mañana se vendrá arriba, cuando veáis lo que se han preparado. Pues sí, no, de todas maneras ha sido un subidón porque se han incorporado más, gente, más personas, se han incorporado seis personas, aquí de golpe porrazo, y ha sido genial. O sea, gente que no nos esperábamos todavía. Y bien. Ya has conocido a Cherra, ¿no? Sí, sí he conocido a Cherra, exactamente. Eh, eh, he intentado localizarle para entrar en el programa, no ha sido posible y, y bueno, como... En pues le, principio... tengo a, le tengo a cuatro metros ahora mismo, que está sacando fotos, le tengo a cuatro metros. Pues ahora, ahora cuando me despida contigo, me lo pasas y le doy un saludo rápido porque... Ah, con él... Eh, quería hablar en vista de esa reunión pero claro que no era hoy, sino mañana cuando llegue, vale. porque él es el gran coordinador de toda esta eh, unión sí. euskera que ya está preparada para marchar hacia Madrid eh, bueno, es. desearte desde aquí desde, desde Radio Algarasol mucha mierda para ahora la Riaga y Ratia y que, que os vaya muy bien recordar, si sabéis eh, o entendéis Euskara, eh, que podéis escucharla en www.arriaga.tk una entrevista al alcalde ahora mismo o al concejal de No, es un es un concejal, bueno de todas maneras la radio es en castellano eh o sea, que el concejal aquí pues es hablar y pero que es todo el rato en castellano Oye, esto, esto es muy interesante, sobre todo porque, porque claro, como tú, tú has estado recorriendo eh, Vizcaya, que es probablemente la zona de mayor implantación de, de Luscara, eh, ¿cómo se está llevando eso al nivel asambleario? Es decir, cuando cuando se produce, hay, hay, hay traducción simultánea, eh, se, se busca utilizar el, el, el castellano como lengua vehicular, eh, ¿qué, ¿qué es lo bueno, que se está haciendo? Eh, según Salser, La gente, si se acerca a la gente a hablar en castellano, pues hablamos en castellano, si no, pues hablamos en euskera. Hay que respetar lo que habla cada gente, y aquí en Ochangio son un pueblo súper euskaldún y hablan en euskera la mayoría de ellos. Ajá. Imagino además que, claro, porque vosotros estáis tocando una temática política eh, Bueno, no, no es evidentemente el, el, la, la más áspera que se puede tocar en, en Euskadi Ni es ahora el momento más áspero para tocar ciertos temas en Euskadi pero sí, hay que tocarlos con mucho tiento Pero, pero es eso, que eh, es algo sobre lo que hemos pasado de puntillas Y quizás no, no deberíamos haber hecho, porque, eh, bueno No, es importante, lo bueno lo bueno es que, que aquí... Eh, aquí en Euskadi no se ha hablado de política de la calle y eso es lo que más impacto nos ha provocado a los, a los vascos, ¿no? El, ese primer eh, miedo, de alguna manera, miedo a hablar el, por el que dirán, ¿no? Porque eh, lo, lo malo es que rápido se etiqueta la gente y, y ya te ponen de un palo, te ponen de otro, y aquí claro, nos hemos juntado todos, Yo, yo que soy super soy más rojo que Carrillo, así que y, pero bueno que aquí hay muchos, eh, hay alberchales hay o sea, nacionalistas hay de izquierdas y todo, es lo bueno que Es lo bueno que ha pasado con, el, con este movimiento que, que nos ha unido a todos. Pues desde aquí no podemos sino celebrar que en Euskadi se esté haciendo política, y se esté haciendo política desde la base, desde el pueblo, y sin enfrentamiento y sin ira, que es lo más importante. Pásame a Cherra Por que suerte. le salude y yo ya te mando un abrazo fuerte. Eh, como sabes, esperándote aquí en Madrid, que te digo que no habrá ella No sé si te van a hacer un, una gran callada o algo, pero vamos, yo te digo que aunque haga un calor de muerte el 24 de, de julio o alguno de esos días que Te quedes por aquí, nos vamos a comer un cocidaco, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, sí, sí, sí. Y quiero entrar ahí y ver, ver vuestro cubículo. Es por lo menos curioso, por lo menos curioso nuestro sí. cubículo. Sí. Eh, no. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, eh, Gabón. Es que ricas cosas. Así es, Gerardo. Gabón. Tenemos ahí a Cherra Estamos esperando a ver si podemos hablar con Cherra, que el otro día nos contaba todos esos problemas logísticos que está teniendo para conectar todas las acampadas de, de, del País Vasco. Eh, eh, eh, y ha tenido todos estos problemas y, bueno, con un estrés, eh, siempre pendiente de su móvil, siempre con un coche de un pueblo a otro. Y ya ayer, me, o sea, el martes nos decía que no aguantaba más y que ya se iba a juntar con ellos. Cherra, ¿estás ahí? Buenas tardes. Buenas tardes. Cherra, Buenas tardes Eh, bueno, sí, sí, para que dicen los catalanes. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tal estáis? Eh, ya ya tú reunido por fin con toda esa gente con la que has estado eh, en contacto permanente todos estos días. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te encuentras? Nada, bien. Eh, hemos eh, dado con ellos hoy al mediodía, ya habíamos quedado. Entonces hemos comido con ellos. Hemos hecho aquí una especie de. Nos hemos presentado un poquitín al pueblo. Ahora mismo están, están con los representantes del ayuntamiento tomando unos datos. Y nada, bien, bien, con, con ganas de llegar a, a Gasteiz otra vez ya con esta gente, ya nos hemos unido unos pocos a dormir hoy aquí con, con ellos, y ya para mañana para salir para Gasteiz tranquilos, pensando que en Gasteiz yo por medio vía teléfono. Que esté todo preparado y en orden para que por lo menos se lleven una pequeña sorpresa. Permíteme el chiste, no sé si has visto Pulp Fiction, la película, pero tú eres un poco el señor lobo, ¿no? De, de Gastei, de, de, de Vitoria, el que se encarga de, de proveer, de suministrar todo lo que hace falta, un conseguidor de cosas, ¿verdad? Bueno, pues me ha tocado ese papel, no, yo no me lo he buscado, ¿eh? yo creo que me lo han ido asignando poco a poco porque las ganas pues mandan más que, que otra cosa, no creas que es volverte loco en unos días porque han sido unos días un poco, yo estoy deseoso que salgan para Burgos y que venga los de Burgos y me echen una mano y a mí me dejan un poco un poco tranquilo con lo mío, Mira, a mí que, que bastante tengo Castilla. Me da la sensación de que acabas tú liado hasta Madrid y todo el rato pendiente del teléfono, de los autobuses, de no sé qué y de no sé cuántos Joder, pues luego me toca lo de los autobuses que todavía no tengo solucionado, ¿eh? Todavía me, me toca un mes de aquí al 23, pero bárbaro, bárbaro, porque sí es cierto que se une gente y cómo podemos bajar y cómo podemos subir y, oye, lo que vamos andando, ¿cómo vas a volver? Y la otra se está intentando pagar el autobús un poquitín más para guardar unas plazas para esta gente para que luego pueda subir, eso está más que menos solucionado, pero claro, ya te toca el tema de que depender del sol, de cuándo vas a la manifestación… cuando va a ser la llegada, cuando si nos interesa más entrar con, la, con las llegadas o ir a la manifestación, porque un uno bueno puede tener parado allí día y medio, porque entonces ya se, se pasa de presupuesto y presupuesto lo tenemos, eso está claro. Aquí es a base de poner una bolsa en medio en las asambleas y, y coger lo que se pueda. Pues si es que sois vascos, vais a escote, claro, ¿no? Digo yo. Claro. Pero pero pagamos al escote hasta lo que pagamos, sé ¿eh? que aquí le, le, esto cada día se pone más duro y cada día hay menos dinero en el bolsillo, ¿eh? ayer estábamos con los bolsillos mal, sacando por fuera por la cuenta de Grecia, o sea que me parece que no se le cayó a nadie, a nada. Bueno pues... O sea ya te digo yo, que yo miré para el suelo y digo, coño, se les caerá algo, pero no ha habido forma. <risa> Bueno Cherra, pues muchísimas gracias por estar aquí otra otra semana más, otro día más y, y nada y yo solamente desearos pues muchísima suerte mañana eh, que todo vaya como seguramente va a ir, es decir muy bien porque lo lleváis preparando muchos días y que ya pasado mañana cuando partan eh, pues todos todos esos eh, eh, caminantes de todas las partes de Euskadi, ya juntos. Pues que estén llenos de moral, llenos de energía, que les hayáis transmitido ahí en Álava. Menuda banda que tienes ahí. Ya tendrías que hacer el camino, pero al revés, esos. ¿Quién? ¿Quién? Esos que tienes que se ríen. Si es que se ríen. Ponen la mochila encima y que vengan para acá, diles. ¿Sabes qué le pasa a este? Que es de Palencia. Ya le Si tienes envidia, preparamos otra paella aquí en Gasteiz, ¿eh? bueno, no se... la paella sacamos otra, no pasa nada. No se lo digas es que este que se ríe se te come media paellera, pero vamos, menos ah, que canto un gallo. Soy capaz, soy capaz de nada más por la paellera. Bueno, ya te lo voy a presentar, ya, ya, ya que estáis y os habéis metido uno en la conversación del otro. Carlos, eh, eh, bienvenido al programa, que te has venido aquí, te has sentado y te has puesto a escuchar. Eh, y te presento a Cherra, que está organizando todo en Álava. Encantado. Lo mismo, lo mismo Digo que te hace mucha risa, te voy a poner la mochila con Un poco un poquitín de peso, eh, no mucho No, pero él, no está, mucho él, y haces el camino al revés Él es un vago de la logística como tú, eh, te lo digo Él es el típico que te consigue claro, lo que sea eh. Tú te llevas a este aquí Y vamos, y te organiza no una marcha, te organiza 15 ¿Verdad bueno, que sí, bueno, Carlos? Bueno, bueno, ya será menos No, pa, no pasa nada, para allá tenemos para todos <risa> estamos en Valencia, pero para allá tenemos para todos O una alubiada va a ser un poco jodido <risa> No, yo, yo yo lo yo lo digo, eh, que al que se venga a Madrid hay cocido. Ahora ahora que hacer un cocido, porque esto si no habrá, no va ser, algo. ¿no? Uno, Pero uno nada no más. No va a ser todo, no, uno, pero, uno grande. Claro, lo, vamos a hacer una olla no. como el estadio Vicente Calderón, pero, de, pero en si el Bernabéu uno que tiene... se que se queda con mal gusto. Tienes que ser con mucho fundamento para toda la gente que tiene que bancar. Por supuesto. Y mucho garbanzo también. Mucho fundamento y mucho garbanzo. Pues mucho, ah, chorizos eso, chorizos eso, tenemos, eso, ¿eh? Eso, Chor de, de chorizos estamos servidos. Y, y morcilla nos han dado en Madrid últimamente también una barbaridad. <risa> Pero vamos, que muchísimas gracias por estar aquí, eh, Cherra, eh, darle las gracias también a Kepa por pasar el teléfono y por estar pendiente también, no solo de lo que hace él, sino de lo que haces tú. Y que, y que nada, que toda la suerte, todo el apoyo, eh, de verdad, que lo que estáis haciendo es impresionante y que no podemos aquí sino que felicitarnos. Venga, pues gracias a vosotros y suerte ahí el sol. Agur, es que es Agur. ricasco. Agur. Pues ahora sí, vamos a finalizar por fin esas conexiones. Bueno, como podéis ver, la cosa está que arde. Eh, hoy no hemos conectado, por ejemplo, con la marcha noroeste. Todavía no tenemos que establecer vínculos con la que viene de subiendo desde Extremadura, con la que viene desde Andalucía Oriental. Y bueno, también teníamos pendiente a Juan eh, en Valencia, que, que ya sabéis que le queremos especialmente, y el pobre eh, le he dicho, Juan, si no te llamo, no es que no te quiera, es que no puedo, porque no tengo tiempo, que es el caso. Entonces, vamos ahora ya a romper un poco esta monotonía en una brevísima sección de nuestro After Sun. ¡After Sun! ¡After Sun! Y estamos aquí con... Eh, una persona que ya conocerán, una persona especial, una persona dotada de poderes sobrenaturales y que está aquí para hablarnos a todos eh, de alguien que ya desapareció. Buenas tardes, profesor Ochoa. Hola, buenas tardes. Eh, espero que no se moleste que no le haya puesto todavía el, la sintonía del profesor Ochoa, pero es que no, es, no, no estábamos en la sección hoy. Me ha parecido no, inadecuado. No, claro, es que no me molesta el hecho de... De hacer, de hacer. de que no me pongas la, la carátula. O sea, a mí lo que me molesta es que me estás explotando y creo que ya va a empezar a ser hora de. Hombre, estas horas extras que te hago, ¿sabes? Porque además no me llamas para, yo qué sé, para decirte cómo va el sol, ¿no? O cómo va el signo Piscis, ¿no? Me llamas para una invocación, algo que, que no es fácil de hacer. y que a mí me conlleva muchos recursos de mi propia energía. No ya recursos materiales, sino energéticos. Bueno, profesor, eh, yo se lo, se lo compensaré. Luego mm. lo hablamos de, de negocios usted y yo. Eh, de hecho, he, he cogido mesa en la terraza del casino, ahí en... en en la calle Alcalá, y el señor Paco Roncero nos va a servir dos menús eh, maravillosos en los que discutiremos tranquilamente las condiciones económicas de todo esto. ¿Te parece bien? Bueno, ya, ya veremos. Veo bueno. que ha traído... Eh, bueno, vamos a explicar primero. Ahora vamos con la logística de lo que ha traído usted y vamos a hablar primero eh, de, del personaje al, al que usted va a resucitar hoy eh, con motivo de todo lo que está pasando en Grecia, que es algo serio, algo que nos preocupa a todos, pero hemos decidido... Eh, en, buscar una perspectiva del pasado, algo que nos ayude. Sí, es necesario siempre el pasado para para conocer, para y conocer va. y para ver muchas veces cómo actuar a veces. A veces yo creo que hay que actuar como como muchas no voy a decir con violencia, pero con cierta agresividad quizás. Bueno, esto lo está diciendo usted y yo creo que, dicho de caso, debería decirlo nuestro próximo invitado que, eh, por, por si no os habéis todavía enterado, eh, va a venir a través del cuerpo del profesor Ochoa que servirá de receptáculo. Eh, para esto sí. ha traído usted material aquí de, de, de lo que viene siendo... Eh, algunos dirán brujería, otros chamanería... Magia, eh, espiritismo... Son herramientas de trabajo. Eh. Es decir, el carpintero utiliza su sierra, eh, pues yo utilizo Un poco de caparazón de tortuga. Caparazón de tortuga, es verdad, eso que veo ahí. Claro. Esa masa informe de color gris con pústulas, ¿qué es? Eh, moco de murciélago. Ah, moco de murciélago. Muy apreciado, ¿verdad? En el, en el mercado de la boquería. Eh, no, en el, en, el, en, el en el sur de Vietnam. En el sur de Vietnam. En el sur de Vietnam lo consideran un manjar, eh, dicen que, que, es que. Bueno, lo llaman la cocaína de, de Vietnam. Porque, te, como, como los murciélagos, te pone del revés y te hace mantenerte por la noche bien. Eh, y eso que tiene ahí son setas, ¿son venenosas? Eh, no, es, no, pero le dan buen sabor eh, Sí, no, realmente Algunos podrían decir que son alucinógenas, pero no Son unos perros chicos, típicos de, del sur de España Que simplemente los pongo porque Si no, el moco de murciélago es muy espeso Y hay que darle un poco de Pues un poco de buen sabor Y, y bueno, y la olla ya está más o menos hirviendo. Puedo echar sí. los ingredientes y comenzar el rito cuando quiera. ¿Necesita alguna cosa en particular? Eh, bueno, un poco de... No sé si tendréis un poco de música. Le voy a preguntar a nuestro compañero algún tipo de música. Si no, lo hacemos... Sí, no pasa nada. Hago de música, pero, pero lo único que... A ver la música que me pones. Da, da igual, ¿eh? O sea, tampoco tiene que ser satánica ni, ni nada por el estilo. Los hace decir al revés me valen. Eh, cualquier cosa de, de ese tipo. Bueno, hasta... Eh, Sergio Dalma también, si lo pones al revés también. Yo creo que Sergio Dalma, yo creo que ya está al revés de por sí. El... Eh, sí, bueno, como los, como los murciélagos. Sí. Bien, sí. Marichalar también. Sí, sí, bailar pecados. Está, bueno, está, está horrible. Eh... Bueno, empezamos con el rito poco a poco. Usted se va eh... preparando. Sí, Ey, por cierto, bonita túnica la que lleva hoy. Es eh... especial para invocaciones, sí, ¿eh? Sí, una túnica especial, porque normalmente usted debería ir con el informe de verano. Sí, de hecho esta la compré en una subasta. Es la que lleva Guppy Goldberg. En la película de Ghost La compré en una subesta por eBay. Ah, pero pensaba que me iba a decir en Sister Act claro. No, no porque ahí es de un tipo religioso No, es cuando ella misma en Ghost Hace una propia invocación a través de su cuerpo Pues eh, es la, la que yo utilizo eh, Fue un poco no un poco un capricho que, eh, que decidí tomarme para este tipo de cosas Y porque además la tengo O sea, adoración Adoración a la película a Ghost Y a, en, y a particular. en particular. Ya que está usted hablando de este tema, eh, profesor, eh, en, en algún día algún programa podría usted traernos a... No a Patrick Swayze, sino a, al, al personaje de, de, de Patrick Swayze en Ghost. Eh, Sí, podemos tratarlo, podemos Oye, tratarlo A ver si a ver si es posible, ya sabemos que falleció este año el, el protagonista claro, de podemos... Agost, Pero podemos, eh, más que buscar al actor, eh, me gustaría ver si pudiésemos en algún otro momento rescatar a ese personaje Se puede hacer, se puede hacer Se puede hacer, se puede eh, hacer. Vamos a comenzar eh, de momento sin música, vamos a ver si la podemos ir incorporando poco a poco durante el ritual, si no le importa eh, para, para Ahí tenemos algo Bien, bien Bien, esto me viene muy bien sí. esto me viene muy bien porque la música sitiando africana para lo que viene siendo los conjuros y el chamanismo viene muy bien Venga, Además, me gusta, ¿eh? me gusta sí, lo que un, tiene ¿no? esto. Tiene un buen flow para la invocación. ¿eh? Sí, ahí, ahí, le veo ahora lo vamos. que está haciendo. Vamos a hacerlo, si quiere, como en España directo. Eh, sí, está, está, macha, está machacando el, el, el caparazón de tortuga, ¿verdad? Sí, eh, suelta un polvillo marroncillo eh, que viene muy bien a la hora de invocar espíritus porque hace que vayan lentos pero seguros. Uh -huh. Porque lo, es decir, podemos hacer que esto mucho más, que fuese mucho más rápido. Pero, si no tuviésemos el caparazón de tortuga Sería mucho más rápido, pero el vínculo se podría romper Fácilmente eh, ¿Puedo tocar un momento el moco de murciélago? Tóquelo tóquelo, tóquelo, tóquelo Es viscoso Es muy viscoso, ya se lo he dicho eh, Muy espeso eh, De hecho ahí lo, lo que hacen, lo se por, lo toman ¿Lo, lo, lo, lo, lo, lo pruebo? Usted verá, es peligroso eh, no tiene unos efectos que no son recomendables para nadie, eh, para alguien profano en la materia En todo caso, déjenme un poco apartado para el final del programa Vale, luego si queremos podemos hacer un batido con, junto con soja Para luego, es que la soja me sienta mal eh, Seguramente lo, tendrán, lo está mirando mal porque lo que sienta mal es la lactosa de la leche de vaca normalmente La soja, bueno, se han dado casos ¿eh? de reacciones... Bueno, ahora vamos a continuar, ahora a ver, como puede ver vamos a extender el moco primero para matizarlo Ajá, sí El eh, moco de murciélago ay, tipo... ay, ay. <risa> <risa> Espera, que te... había, había, había ahí un bicho, había un bicho ahí que he tenido que, que he tenido que apartarlo porque si no nos podría podría acabar trayendo a otra persona y todos hemos visto la mosca y eso es horrible no queremos que pase algo así no queremos no. que usted se mezcle con el invitado con, con el insecto y todo acabe generando claro un... podría ser un griego muy muy distinto porque la persona a la que vamos a invocar eh, eh, eh, me, vaya echándole eh, los, los, las setas para quitarle sí, el sabor voy a echar las setas espera que voy a mover un poquito ahí que me lo toque esto me lo toque que no es fácil Vale, ya está. No, no haga bola. Ahora cuando.. No, no, no, porque ya le he echado las setas que liquan licuan. licuan. Este tipo de setas liquan bien. Eh, espera un momentín, que ahora me, ya, eh, me lo bebo o presentas primero al personaje. Bebamos. Ah. Y el personaje que vamos a presentar, eh, vemos que ahora mismo empieza a haber convulsiones en el cuerpo del profesor Ochoa. Está empezando a tornarse de un color, un color azul oscuro. Yeah. Y el personaje al que vamos a tener aquí hoy es el capitán de los llamados 300 que combatió heroicamente a los persas en las termópilas. Eh, buenas noches, Leónidas. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. No, bueno... poco desconcertado. ¿Por qué? ¿Por qué está desconcertado? Porque no entiendo muy bien qué es todo esto. Veo unos cacharros muy raros que solo debe ser algo... De... empieza a tener le miedo explico. de que sean persas. Le explico. No, no, no. Aquí no hay persas. Os lo garantizo. Teníamos una alfombra, pero tuvimos que venderla por problemas presupuestarios recientemente. Pues son muy Entonces, bonitas, ¿eh? Si me lo permite. Uh, sí, es verdad. Usted es verdad. Odia a los persas, pero no es tan idiota como para pensar que sus alfombras no, son no, la, no, no, no No, no, no. De hecho, a Gerger le dije que... Si que sí, íbamos a ganarles, pero que me iba a llevar una de sus alfombras de estas. Y, y bueno, ahora mismo eh, le voy a explicar que esto está usted en Ágora, en el Ágora. Ah, bien, bien, eso pues entiendo, lo entiendo. Sí, ah, me gusta. Ágora, Sol, entendemos Sol. Sí, sí, Sol, Ágora. Ágora, Ahora Sol. Agora. Agora, no Yo no entiendo mucho las ágoras, yo no las he utilizado mucho. Ya, ya lo sé que usted es más bien guerrero, pero yo, yo, bueno, ¿qué, como, ¿qué como rey como rey, tal de Esparta puede comprender que que bueno que, eh, hay un ágora, un espacio público de debate, ¿vale? ahora está en sol, que es esta esta bola de fuego que hay en el, en el cielo. ¿No nos quemaremos? No, no se preocupe, no se preocupe, vale, porque entonces... es, es a nivel simbólico, ¿vale? Como, igual, igual que usted lleva un, un, no entiendo, un sol en el escudo... Ah, pues mm, eh, no. esa es un poco la idea. No entendía simbólico. Esto nosotros sí, son, sí. Para nosotros son relieves. Sí. El caso, el caso es que eh, también eh, es radio. ¿Entiende lo que es radio? Mm, algo, algo me suena de Pitágoras, pero. Pero es eso. Eh, pues, no eh, mucho, ¿eh? Pues es eso. Nosotros lo que hacemos es que este ágora, que está aquí, este espacio, lo transmitimos a todo el mundo. ¿Le parece bien? Esto nos estaban oyendo todo el mundo. El que quiera oírnos ahora nos está oyendo. pero todo el mundo, bueno... Eh, todo el mundo eh, conocido, es decir... Claro, Iberia, ¿no? Iberia, hasta Iberia, y, y hasta incluso eh, el, el Indo, el río Indo. Ah, vale, vale, hasta, eh, ahí, eh, hasta ahí bien. Y luego ya sabe que el, el mundo es plano por supuesto. Y, y ahí todo... Es que lo sepa, es, que es, que es un hecho. sí es un sí, hecho. Sí, porque usted no ha conocido a Ptolomeo eh, todavía. Mm, Está. No ha tenido el placer. No, no, no, no se preocupe. No. Entonces, usted ha sido transportado a través del tiempo... ¿Vale? Transportado. Poco a poco, no, no se ponga nervioso. Pero está usted ahora mismo en el año 2011. Que eh, eso vendría a, ser, a sumar unos 400, unos 2.500 años después de, de, de su muerte. Me estoy poniendo nervioso. Me estoy poniendo muy nervioso y violento, incluso. No, no, se, no se ponga violento, no empiece con los abus por favor. Porque eh, le voy a intentar explicar que ha sido transportado aquí temporalmente y que en breve volverá usted a, a su época, a donde le corresponde estar. Va, va, vale, porque me dejaba ahí los espartanos, les he dejado sin comida y tengo que hacer ahí un algo. Porque está usted con, con, con, con, con 299 espartanos, ¿verdad? Ahí esperando. 298 y medio. Uno está ya que está ya a punto de estamos ahí intentando recuperarle, pero creo que va a ser difícil, ¿eh? Le han herido, ¿no? Sí, sí, sí, sí, le han herido y pff, va a ser muy difícil, ¿eh? Mm. Pero casi te diría que de 298. 200. de o sea, 98 O sea que ahora mismo están Sí, 298 Porque hay uno aquí Y otro que está ya casi más Más en el Hades Que, que, que en el... No te querrá venir eh, Pero yo, yo no, no tengo alma de guerrero Ni, ni, ni físico, ¿no? ¿No pues yo, eh, yo te veo Yo te veo Si yo te voy a dar un escudo Tú te pones ahí delante Y tampoco a U Y pa'lante, adelante. Eh, bueno, ahora lo negociamos. habrá que hablar con el profesor Ochoa, que usted tampoco lo conoce, pero es la persona que ha posibilitado que usted esté aquí. Ya Decía yo que me veía un poco raro. Sí, es pero... verdad que ha perdido usted su musculatura intensa. Su, sí, pensaba su... que se me había bajado a la barriga. Sí, pensaba que todo el músculo se me había bajado a la barriga y, y, y, y no pensaba, no sabía que si esto había sido un mal de los dioses o. No, no, pero está aquí, está aquí. Y, bueno, el caso es que usted eh, está combatiendo al Jerjes, ¿verdad? sí, por supuesto, por supuesto, estamos ahí los 298 que estamos ahí, eh, luchando noche tras noche, acampamos ahí y nada, pues, pues vamos, lo que hacemos nosotros, leche para allá, hostia para acá y, y poco más. <risa> y una cosa que le quería preguntar, eh, como espartano no simpatizará con los atenienses, ¿verdad? Mm, no, nah, tienen un invento tiene un invento que no, yo no, yo no entiendo la, la, Esta que empiece por, por demo y acaba por Cracia. Eso sí, es lo que no le gusta, sí, el, ¿no? De, el demonio, sí. Eh, eh, el, el, de, el, el daemoncracia, quiere decir? Sí, sí, sí. sí Han dicho, <risa> yo, yo no lo entiendo. Yo, con lo fácil que... Porque, ¿Para qué? Porque la democracia, ¿para qué? ¿Para, para decir, ¿eh, guerreamos o no? Bueno, <risa> para eso ya lo digo yo. Que y, se guerrea y listo, y, ¿no? Y, y punto. Sí. El caso es que pues eh, hoy, 2.500 años después de, de, de, de ese momento en el que está usted con sus 298 y medio espartanos... Eh, Eh, esperando a que lleguen los persas en Grecia sigue habiendo guerra lo ¿Sí? sabe se ha enterado sí y me habéis traído para eso no no lo hemos traído para que comente la situación política griega actual sí, política sí eh, polis vale Poli... Vale, bien, bien. ¿Vale? Sí. Vamos ya siguiendo por dónde va el tema. Vale, ¿cuál hay que destruir? ¿Qué polis hay que ¿No destruir? hay que destruir la polis? A ver, vamos a ver si hay que destruir quizá algún poli. Pero polis no. Vale, ¿qué es un poli? Eh, un, un poli es como, ¿cómo decirle? Como un espartano eh, que va de azul y pone multas y tiene porra en verde espada. Pero ¿Que sea autoridad? Eh, sí, es eh, autoridad, sí. Si pues la autoridad soy yo. Eh, no, en, en estos sistemas no, por la por la democracia que te comentaba antes. Sí, ya decía yo, esto se lo decía yo a mis compañeros. La democracia está, dale tiempo, <risa> dale tiempo que ya verás que en unos años ya estamos todos en el redil. Bueno, usted debo decirle que está muerto hace miles de años y la democracia sigue viva. Por eso, porque no estoy yo. <risa> Si no, no habría el invento este El invento este ateniense El caso es que ahora mismo en Atenas hay enfrentamientos constantes Entre las autoridades del gobierno griego Es decir, por fin se consiguió la Unión Helena Si tenía usted la duda Y la capital Y, y mandamos nosotros No, la capital es, es Atenas Si lo decía yo, la y, democracia esa no le iban a meter pero bien y, Pero y bien y, y el caso es que en, en la capital Ya no me dejé la cara ahí en el barro Para, con otras persas, para que vengan los griegos con sus democracias y sus historias y me quieran gobernar. No, no, no, no. no Esto esto me está, me está demoralizando. Bueno, esto no puedo ir ahora... La, la, cuestión, no, la cuestión es que ahora mismo hay eh, batallas campales en todas las calles de Atenas entre eh, la, lógico, la, lógico. las autoridades que representan a un gobierno eh, de todo el, el pueblo griego, pero que tampoco es eh, tampoco tan autónomo porque está imponiendo todas las normativas que le imponen desde una cosa llamada Unión Europea. que tiene la sede allí donde los bárbaros. Eso que son como los, cómo se llaman estos los, los dioses esto como eh, sí, los, los es oráculos. Es como es como el Olimpo. Como eso, hay, hay eso es como el Olimpo tiene un oráculo que se llama Comisión. Claro. Eh, con con una pitia que se llama Durao Barroso ah. y esta pitia ha hablado y ha dicho que Grecia tiene que hacer recortes económicos y sociales. Es decir que la gente de Grecia va a vivir bastante peor de lo que vive ahora. Es mal. Eh, eso mal. Yo, yo siempre traté al pueblo muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo griego, en este caso el ateniense, pero también en todas las ciudades, se está rebelando contra esta situación. Era y lógico. Lo han hecho de forma pacífica. ¿De forma qué? Pa paz pacífica. Porque, han ganado. Pacífica no, porque no, han ganado. No, no, no, pacífica. Pacífica porque no querían eh, eh, utilizar la violencia. Pero al cabo, de una temporada, no sé. al cabo de una temporada esta paz eh, se ha roto y han empezado batallas campales enfrentamientos entre las tropas eh, que protegen eh, este gobierno del que le hablo y eh, la población eh, con palos, piedras y sustancias químicas ¿Qué son lo buenos? Esto, esto es algo que quizás sea maniqueo decirlo, pero yo le voy a decir con quién voy yo No, maniqueo no sé hay buenos y hay malos yo yo yo, yo voy con los yo, lo, con los con los los que protestan yo con quién debería ir con los que protestan sí. ¿por qué? porque eh. los otros son más como los persas ah. los otros tienen mejores armas como los persas ah. y lo que necesitamos es de sus dotes de estratega aparte de guerrero para ah. saber cómo se podría hacer para eh, no perder es, las principales calles de Atenas por ejemplo eh, se puede cortar la cabeza Eh, creo que no vale creo que no vale está prohibido eh, mire hay una cosa que se llama la convención de ginebra ya me está reduciendo las posibilidades eh pues sí bueno bueno es, está bien Leonidas cómo lo haría usted dígamelo pues yo a ver viendo vuestra vuestro no sé cómo lo decís, ahora, ¿cómo decís eh, ahora nuestro rollito nuestro, ¿Nuestro rollito? rollito vuestro rollito vuestro vuestra filosofía vamos hombre yo desde la mía le digo cortaría cabezas piernas y luego pues ya está Ya con eso ya te quedas tú ahí y decides. Ahora, en vuestro rollito, pues. Sobre todo escudos. Escudos. escudos porque seguro que esos que lo malo no. Esos no, no van de pacífico, ¿verdad? No, no, no, ellos no, no van de pacíficos, ¿no? No van de ese rollito que decís, ¿no? No. Pues escudos necesitaríais. En planos plitas, ¿no? Uno pegado al otro y creando un bloque Un que... muro, un muro, uh -huh. un muro eh, Después si tenéis gente de cuerpo, o sea, gente fuerte Cachas Sí, sí, eh, no, bueno, músculo eh, fuerte, Atletas, fuerte. atletas, eh, guerreros atletas, atletas, atletas, atletas de peso uh -huh. De peso y levantamiento De halterofilia, que es también una palabra que usted conoce Eh, pues, sí, bueno, eh, algo me suena Algo me suena de lo poco que me han enseñado Algo me suena Pues eso, gente fuerte, fuerte Y que se ponga ahí delante Con los escudos, todos juntos oh, Sin escudo. la gente fuerte Sin escudos Y todos amarrados Amarrados de brazos Y ahí quietos y pues aguantar Aguantar golpes Y lo importante es la resistencia Nosotros ganamos a las persas. Bueno, hay que decir, bueno, que, estamos en ello. Eh, Le voy a decir una cosa: eh, no, no se me lo tome mal. Ustedes ganaron a los persas. Efectivamente. Eh, es una forma de verlo. ¿Así ganaron, bueno, realmente ustedes murieron todos. Eh, los persas los acribillaron, ah, los acribillaron. Pero consiguieron retener a los persas lo suficiente para que los atenienses los vencieran. Ah, y, y se apuntaran el tanto. Sí, eh, siempre así. Siempre ha sido así. Eh, unos éramos así como... Claro, eh, eso es otra cosa que os iba a decir. Es decir, si es necesario morir, se muere. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si tú eh, tienes está, que poner... Están diciendo por aquí que morir para nada es tu No, tupida. no. Morir para nada no. Primero, porque se ponen... Tú cuando mueres, haces un... Eso sí, los amarrados, los que se han amarrado fuertes, tienen que morir todos juntos. Todos. Porque, hay que hacer... porque haces un muro. Una vez que ya va matando gente con de cadáveres... De cadáveres. Sí, haces un muro. Es muy duro lo que está usted diciendo. No sé si este programa está preparado para un espartano. Eh, hombre, yo lo que lo que les quería decir es que lo importante es la resistencia. Es decir, el tiempo que puedes aguantar delante de ellos, golpeándote y diciendo sus cosas, es decir, ellos se tienen que cansar. <risa> o sea, sí. Es la técnica... Usted no sabe quién es, pero el gran Muhammad Ali, que era un boxeador... Pugilista. Me estoy me poniendo nervioso porque tiene un nombre persa y no no es persa no es persa no es persa él, él se llamaba en realidad Cassius Clay pero se cambió el nombre romano y... romano peor que no que no es romano no es romano Cassius era... Cassius Cassius mire Leonidas, por favor respire mientras le digo esto era negro era un nombre de color oscuro era... ya, me, me, me, me, no me lo está arreglando usted nada bueno, y me estoy poniendo que... nervioso y voy a empezar era, a era, a era, a era un pugil, en era un pugilista vale era un, un luchador Bien, y eso ya y me tenía, gusta. Y tenía un combate contra George Foreman, ¿vale? En Zaire, que está más allá de donde el, el mundo se acaba y todo cae al el espacio cósmico. Entonces, se enfrentaron los dos y Foreman estaba mucho más cachas, mucho más como para estar en primera línea. ¡Fuerte! Estaba mucho más fuerte que el otro que ya estaba ya mayor y tal. ¿Qué es lo que hizo? Se dejó dar. Se dejó, se dejó dar ocho asaltos y al noveno le tumbó. esa es la técnica. Pero es que incluso, te digo más, es que no hace falta tumbar. Es decir, tú aguantas, tú aguantas y el propio cansancio, es decir, hace que caigan. Hace que caigan. Si, si tú estás fuerte... Pero te caen dormidos encima. Y encima estás apaleado. Y igual, luego los atas. Porque cuando ya están cansados si y se han quedado dormidos, los atas. Los atas bien y ya les dejas ahí. Y, y una cosa más. La elección del espacio es importante, ¿no? Eh, las termópilas... Eh, Ustedes han elegido cerrar en, la en las termopilas a los persas porque es muy estrecho para que un ejército tan grande se despliegue. Entonces sabe de siempre que lo importante son sitios estrechos. Sitios estrechos porque ahí los grandes ejércitos no pueden entrar. O sea, los grandes ejércitos o las autoridades que ustedes tengan, lo que venga siendo, pues no pueden entrar en las calles. Siempre hay calles pequeñitas. Es, decir, es más, te voy a decir una cosa. A mí el oráculo me contó una vez que en la historia... En la historia lo importante son los sitios estrechos porque se van a inventar un nombre que en ese momento no entendí y sigo sin entender que se llaman avenidas o paseos que son muy grandes son como campo abierto y ahí caen caen como moscas eh, Es el caso de, de París eh, No sé qué es París eh, Pues es una ciudad que ha caído muchas veces y que, que cada vez que la que, que parece que está hecha para que la conquistes porque todos son avenidas enormes que, por la que entras a la ciudad que pa' que te aclamen, esa es un poco la idea o sea, para que te aclamen cuando cuando han sido derrotados claro, no, no, pero te aclaman porque están acojonados ah, qué bien bueno, eh, Lo que pasa que... Leonidas, una última reflexión antes de, de que despidamos la conexión y le podamos devolver a usted con sus 298 espartanos y medio estamos ahí, estamos ahí, ¿eh? eh bueno, no sé, yo bueno, como me va a ir me da igual pero desde aquí a los buenos decirles que, pues eso, que resistencia Aguanten y que AU. AU, porque bueno, pues todo esto si no queréis cortar ¡Au! cabezas, ¿eh? AU. No, pero... no, de momento vamos a procurar evitar cortar cabezas. Eso como veáis, pero si no, lo importante es la resistencia, el ánimo. Y el AU. Y el AU. AU, AU, AU, AU. au. Siempre AU, pero más de AU de. Vamos, que no AU hay que me duele. Una no, au, un AU de peso. Eh, voy, voy a intentarlo. Venga, dale ahí, a ver, yo te digo. ¡AU! Flojillo. ¡AU! Mucho mejor. El gorgorito este que ha generado ahí ah, dentro, mucho mejor. Sí, sí más salvaje. T Tiene que raspar garganta, ¿no? Un sí. espartano se caracteriza porque llega viejo con la, con un cáncer de garganta. Sí, sí, sí. Eh, vamos, que le hacen un agujero aquí. En la garganta se le, le, le, les le empiezas a ir pus y cosas y. Bueno. Eso es importante para ser un buen espartano, eh. Señor Leónidas, muchísimas gracias por estar aquí. Eh... ¿Cómo me voy? No, no se preocupe, ¿A ¿dónde voy? Eh, usted eh, relájese un momento. Eh, pi mire, piense ahora mismo en, er en Heracles. Cierre los ojos, piensa en Heracles y enseguida... Está Está, fuerte, Heracles, ¿eh? está muy fuerte. Piensa en Heracles, qué fuerte está, ¿eh? Porque Te digo yo que, que... Me da a mí que usted es gay. Es que uh, un oráculo también me dijo que ahora en el, en el, en el futuro hacéis unas carrozas con, con gente fuerte. Ah, ah, pues mire, voy a, voy a hacer una cosa. Eh, el profesor Ochoa, que se quede un poquito más... Eh, ¿Sí? Correcto. Como, como tal. Usted se va a quedar con el cuerpo del versor Ochoa y se va a quedar aquí conmigo en Madrid, que le voy a llevar ahora mismo. Vamos a cruzar la calle, la gran vía. Y me le dije, voy a llevar a Hortaleza, que está lleno de, de soldados fuertes que usted puede reclutar me para dijo, a las termófiles. Me dijo, dijo Jerjes que había mucho ahí, muchos Jerjes, por ahí suelto. Me dijo que. Bueno, la verdad que no me dijo que había, iba a haber muchos Jerjes. No se preocupe, se lo va a pasar usted de, de, de maravilla. Va a ver. Va a ver. A ver bienvenido al siglo XXI. Eh, encantado, encantado como Encantado, o, sí. ¡Aú! señor Leónidas. ¡Au! Y aquí en La Persiana Solo deciros que eh, Por cuestiones de horario Hemos empezado el programa Eh, con Grecia, que es con lo que pretendíamos eh, abrir un segundo espacio, y que lo que tenemos en, al hilo del debate sobre el estado de la nación es una entrevista grabada con el profesor Víctor San Pedro Blanco, catedrático de comunicación por la Universidad eh, Rey Juan Carlos de Madrid, y que ha estado como ponente en todos los debates eh, del estado sobre el estado de la nación que han organizado en las asambleas en la Asamblea Popular de Alcanzuela. Así que vamos a escuchar esta entrevista. y ya despedirnos Gerardo, no me, no me pagas y encima no te despides de mí pero profesor ¿no, ¿no estaba usted en Leonidas? no, Leonidas ha ido me ha dicho que te iba a esperar ahí y que ahora ya a... ¿en qué cuerpo? ¿Eh? ¿en qué cuerpo nos está? no, espera? en Ente en un espíritu ah. luego ya cogerá al que vea por ahí que le siente bien no, pues yo creo que hay un par de cuerpos que sí. le van a gustar le digo. ya se lo he arreglado yo ya le digo ya... vale, vale, perfecto no, no, lo siento profesor Ochoa es que pensaba que estaba usted con Leonidas dentro no, no, no ¿puedo no, despedir no. el programa ahora? Muy, muy, eh, gracias por estar aquí, profesor Le voy a dejar, le voy a dejar. Despida, despida. Entonces, hasta, hasta luego, ¿eh? Nos vamos a despedir aquí en La Persiana, pero o, eh, nosotros vais a despediros de nuestras voces, que son las que os hablan o os molestan. Vamos a echar La Persiana, y eso sí me gustaría que después nos quedáramos escuchando esa entrevista con Víctor San Pedro Blanco, llena de temas muy interesantes sobre cómo la comunicación influye... Eh, al sistema democrático y como la deficiente de comunicación, los deficientes sistemas y medios de comunicación que tenemos acaban provocando que tengamos una situación eh, mucho más grave y mucho me, de mucha menos calidad democrática. Vamos a poner eh, primero la sintonía del programa y después os vais a quedar ya eh, directamente con esa entrevista con Víctor San Pedro Blanco a la que procuraremos ir dando bombo tanto en Facebook como en todos los links de la Campada Sol Cuentas porque de lo que se está hablando ahí es... de lo que realmente importa, de democracia. Y si todavía estáis en el, el Congreso, espero que escuchéis esto en podcast, porque hemos tenido un día muy, muy, muy ajeteado aquí en la ventana. Digo, la persiana. Ahora se nos falta que me, que me venga un, el fantasma de Polanco poseído por usted, señor Ochoa. Vamos a cerrar no la persiana. Si Polanco, pero es GAE posible. Es, es GAE que venga, que les espera aquí en un sitio estrecho con unos cuantos tíos fuertes y unos escudos. Vamos a echar la persiana y a despedirnos hasta la semana que viene donde por fin, aleluya volverá la ansiada María La persiana Buenas tardes, Víctor San Pedro. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, caluroso y, bueno, agobiado porque me tengo que ir para, para sol pitando. Pero, bueno, tenemos eh, tiempo para echarlos. Estamos a un ratito, en concreto a 20 minutos de las 6 de la tarde, y estamos hablando con Víctor, que se va para el debate del pueblo sobre el estado de la nación, que se va a producir en las Puertas del Sol A partir de las siete de la tarde. Eso es. A partir de las siete de la tarde abordaremos el eje de política y de ciudadanía, teniendo la parte de comunicación como un papel muy importante en, en lo que sea el debate sobre la cuestión ciudadana, porque ayer se trató la parte económica y social. Uh -huh. el, el otro moderador o dinamizador que será de la parte de política de esta tarde eh, es un profesor de la UNED, ¿verdad? Sí, se llama Jaime Pastor, que es profesor de, de políticas, precisamente en la Universidad Nacional de Vistah. Uh -huh. Exactamente, ¿de qué se trata este debate sobre el Estado de la Nación del pueblo? Sí, se trata fundamentalmente de eh, evidenciar las diferentes agendas, las diferentes aproximaciones, en definitiva, las diferentes preocupaciones de los políticos y de los parlamentarios eh, respecto a lo que pueda estar en la calle, ebulliendo en la calle, y sobre todo de la parte del 15M. ¿no? Es una propuesta que sale de la Asamblea de Arganzuela y que ha sido admitida por todo el movimiento, y creo que ha tenido un impacto maravilloso ayer, y esperemos que, que de hoy también. Tú en concreto vas a hablar de ciudadanía y a través de la comunicación que dices que es uno de los ingredientes eh, sine qua non, no de la democracia. Exacto, exacto. Yo voy a partir de una definición de crisis. Ayer hablaban también mucho de crisis, ¿no? pero no, afro, no no afrontaban en el Parlamento la cuestión de, de qué crisis realmente vivimos. ¿no? Y hay dos crisis. Una política que experimentamos como ciudadanos al darnos cuenta y al, al confirmar que tras emitir nuestro voto eh, parece que perdemos, en vez de ganamos, la capacidad de fiscalizar y de controlar las políticas públicas de aquellos que, los que elegimos. Porque al final se han bando de, de otro, de uno de los dos. de los dos partidos que puedan ganar van a llevar la misma política antisocial contra nuestros intereses. Esa que es una crisis, una crisis de representación que se, está, que se está evidenciando en el que no, que no, no nos representan tiene un correlato paralelo entre los periodistas y las industrias mediáticas, porque tanto la profesión como la industria de los medios tiene serias eh, serios peligros de viabilidad es decir, no, no, no renuevan audiencias Se están despidiendo a muchísima gente, eh, el colectivo de periodistas es de los más precarizados y las suspensiones de pago y los eres, pues están al orden del día, en todos en cada uno de los medios convencionales. Es decir, que pragmáticamente eh, estamos los dos en crisis, los ciudadanos, los periodistas y los amos de la comunicación. Con lo cual, a lo mejor podemos encontrar alguna algún, alguna vía de, de, de, de encuentro. Sí, porque estabas planteando... Eh, esa situación económica de los de los medios de comunicación y cómo eso afecta eh, que a la larga es uno de los temas centrales y creo que se debería tratar es eh, cómo eso afecta las rutinas profesionales es decir cómo la situación económica de un medio de comunicación que tiene que maximizar beneficios reducir costes está contratando a empleados en muy malas condiciones laborales como eso afecta directamente a la calidad de la información que produce y, por tanto, a la calidad de información que recibe la ciudadanía sin la cual no puede hacerse un, un juicio político. Totalmente. Yo creo que parte de que la crisis económica que está experimentando eh, la prensa Eh, tiene su origen en una concepción muy errónea de lo que es la tarea periodística. ¿no? Eh, se ha convertido esa tarea en lograr el máximo beneficio al máximo mínimo corto, mínimo plazo. ¿no? Eh, cuanta más pasta y en cuanto menos tiempo mejor. Esto se hace a costa, pues, del producto, de la calidad del producto, obviamente, porque si rebajas costes para maximizar ingresos, pues está bastante claro que lo que das es menos y por desgracia. por más, porque los periódicos en este país, por ejemplo, son muy caros, ¿no?, y no hablemos de las suscripciones a televisiones de pago, etcétera En resumidas cuentas, eh, la cotización en bolsa y, y los grandes salarios de las grandes cabezas parlantes y estrellas mediáticas se han cargado lo que era el bien intangible más importante, el bien económico más importante, eh, aquello que daba sentido a la compra y a la atención a un medio de comunicación. ...que es eh, la reputación y el prestigio, lo han perdido... ...ahora nos enfrentamos a los medios desde la desconfianza... ...y cuando no, la hostilidad. Eh, la, cambia un poco el paradigma de esa, de esa cadena que pierde dinero... ...con sus informativos para tener los mejores informativos... ...y, y luego ya eh, competir, por así decirlo, en términos económicos... En, ...en sus programas de entretenimiento, en su ficción, etcétera, etcétera... ...por ejemplo... Eh, eh, cambia ese paradigma del empresario que quiere, número uno, eh, tender hacia su ideología, aunque la evidencie más o menos, y número dos, que también pretende eh, competir para tener los mejores informativos al precio que sea. Ahora la información se trata, como cualquier otro producto mediático más, en términos de coste y beneficio. Exactamente, lo que los políticos persiguen que son cuotas eh, de voto, proporción de voto en unas elecciones, lo busca cualquier empresario de la comunicación, o incluso cualquier periodista, en eh, los sondeos de audiencias que hay y que rigen pues las tarifas publicitarias ¿no? de un medio y por lo tanto sus ingresos. Es decir, están apostando por el número en vez de y la cantidad en vez de por la calidad y así lleva mucho tiempo. Y políticamente pues es bastante claro ¿no? que entienden su su cobertura del mundo político como una tarea de relaciones públicas, de imagen pública a favor del aliado que le puede permitir un contexto, una ley, una concesión, una prebenda jurídica, en las magistraturas, de pleitos sobre derechos de emisión de estos contenidos o de otros. Y, y ese es el intercambio que hacen. ¿no? En vez de hacer información, pues lo que hacen es eh, cultivar la imagen y las relaciones públicas de sus aliados de turno. Y de ahí que veamos los medios si veamos dos, dos visiones diferentes. La que nunca vemos es la del 15M, porque precisamente no somos aliados electorales de ninguno de los dos, dos grandes partidos que controlan las leyes de comunicación de este país. ¿no? Bueno, de por y, nuestra parte, desde Ágora Sol Radio, solo te puedo decir que lo intentamos. Que, y, que, <risa> y, que, y, que, <risa> y que además, en, en esta misma línea de lo que decíamos, eh, solo podemos hacerlo si, si no somos tampoco eh, un, un portavoz, una, una mera simple... Eh, Eh, ...reproducción de todo lo que se hace en las asambleas generales, por ejemplo... ...nosotros eh, tenemos que hacerlo desde, eh, desde la manera que sabemos hacer... ...que es haciendo periodismo veraz y objetivo... No, a, mí no, sí, a mí no me cabe la menor duda de que esa es la mejor defensa de cualquier protesta social que sea re, realmente representativa. Es decir, seguir un protocolo profesional que te distingue, que distingue a un periodista de un relaciones públicas, eh, de alguien que trabaja en el marketing promocional. ¿no? Eh, quiero decir, está, la gente lo dice muy claramente, detrás de un corrupto lo dicen en las, en las pancartas, ¿no? 20 tertulianos. Sabemos que los tertulianos tienen doble salario, el del partido y el de la, el de la emisora en la que están. Y esto es lo que hay. Lo curioso es que volviendo a lo de las encuestas de audiencias y tal, los periodistas no estén identificando lo que es una masa de público que es público activo, que sale a la calle, que tiene demandas propias y que, por ejemplo, en la última encuesta, en la de Metroscopia, que es tan válida o más estadísticamente que la de Sofres, que mide las audiencias, o la encuesta general de medios, que cubre todos los medios en España. Enseguida lo con las audiencias. Vamos primero con esta encuesta. Sí, pues esta encuesta es que, eh, dice claramente que todas y cada una de las eh, demandas eh, y, y exigencias consensuadas por el movimiento y publicitadas en los medios, que la que menos tiene un 70% de aprobación entre gente que está de acuerdo y muy de acuerdo. Eh, la mayoría están en el 80% y bastantes de ellas en el 90%. Eh, esto es un público que habría que activar, ¿no? Y por otra parte, hay un público que no está simplemente consumiendo medios, sino que está produciendo información, saliendo a la calle y movilizándose. Pues bien, esa encuesta dice que uno de cada dos españoles y españolas ha participado de alguna manera en alguna de las movilizaciones del 15M. Yo creo que si el periodismo de este país no descubre que ahí tiene a los aliados para reinventarse, es que simple y llanamente estará cerrando su propio ataúd, Claro. Nosotros... Eh... Bueno, es un poco en la perspectiva que se puede tener desde dentro de todo lo, de lo que está pasando eh, aquí, de, lo, de toda la gente que ha venido trabajando. A veces sus colaboraciones eh, han sido incluso puntuales. Un día alguien repartió agua entre las tiendas. Eh, así de sencillo, pero en todo caso, que tiene mucho ma mayor eh, o muchísimo mayor apoyo social del que se visibiliza luego en los medios. Eh... Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es que lo que está ocurriendo con el 15M es que nos ven, pero no nos reconocen. Y no nos reconocen esa legitimidad que te estoy diciendo. La legitimidad de ser, de haber pasado de audiencias y de votantes pasivos a públicos ciudadanos que están haciendo, debatiendo política día a día y recuperando esfera pública. Uh -huh. Y en, en cuanto al, a las audiencias, hablábamos antes de no nos representan de los políticos… Eh, hay que decir que si estamos hablando de medios de comunicación como nutrientes de información para hacer democracia, de verdad, eh, si los políticos eh, les votamos cada cuatro años y estamos diciendo que esto no es que esté mal, sino que no es suficientemente representativo, porque en esos cuatro años hay que seguir manteniendo esos cauces de representación, esa, eh, esa fiscalización de la política, en el caso de los periodistas… Eh, ...no está basado en un sistema electoral reglado y, y ah. regido por ley... ...sino en un sistema de encuestas... hechas por empresas privadas, de hecho. Exactamente. Además, es, es un sistema muy cuestionable, porque mide exactamente la atención tuya, por ejemplo, por tener sintonizado un canal, eh, de algo que estás despotricando contra ello, y, o medio durmiéndote frente a ello, con algo que, que, que estarías dispuesto a dar parte de tu salario para que siguiera emitiéndose. ¿no? Es, es exactamente igual. Lo que se venden son miradas. Lo que se vende es atención pública y se vende al actor político que puede beneficiar en el marco de leyes en las que se desarrolla la industria y se vende a la empresa que tiene mayor cuota en tu cartera de publicidad. ¿no? Es así, somos mercancía para ellos. Nosotros decimos que no queremos ser mercancía ni de bancos ni de políticos. ¿no? También les estamos diciendo a los periodistas que no somos su mercancía. Eh, esta mañana, precisamente, se publicaba los, las nuevas oleadas, la nueva oleada del EGM, la correspondiente sí. a este segundo trimestre. Y, y la verdad es que, bueno, eh, estaba escuchando la, la cadena SER, que eh, volvía a aparecer como la, la más eh, seguida, según ese estudio, sí. y, y evidentemente, eh, aparte, reforzaba, pues, un poco cada uno, cada cadena, a lo largo de la mañana, iba reforzando... los datos que estadísticamente podían interesarles para presentarse como, ven, como vencedores no en esa contienda. Eh, unos decían, eh, hemos crecido más que nunca en la historia. Otros decían, somos la que más crece. Otros decíamos eh, hemos reducido las distancias. Otros decían, eh, seguimos siendo mismo, líderes. Claro, Gerardo. Aunque esté cayendo en picado, quiero decir Exacto, lo mismo que dice todo y cada uno de los líderes de cada formación política el día después de las elecciones. Nos mantenemos, no hemos caído tanto como decían, o seguimos siendo los más, o en vez se fijan en el porcentaje y no en el número total de votos, en fin, cada uno escoge los números para hacer la lectura interesada. ¿Por qué? Porque los números no tienen voz. ¿Y qué es lo que ha dado el 15M? La voz de la calle. Ya. Y además los números confunden, crean, crean un... Exacto, exacto. Un, un nuevo campo intelectual para que luego la palabra pueda dar la puntilla. Son números para luego decir que nos dan lo que quieren. O sea, ellos dicen, tenemos el 20% de la audiencia en prime time, en tiempo de estrella, de 8 a 10 de la noche, ¿de acuerdo? Una radio, una televisión. Y con eso lo que están diciendo es, les encantamos, nos siguen fervorosamente y la representamos. Parece ser que no es así, porque el 15M... precisamente por la falta de un protocolo profesional aplicado a él, no está siendo reconocido por los medios de comunicación españoles ¿eh? como un actor político con legitimidad suficiente. Bueno, se le pone... yo sí. de las formas debería hacer un asterisco aquí porque no creo que haya poco protocolo. Creo que hay incluso un protocolo en elaboración constante y, y, que, sí. y muy intenso, ¿no? El que, el que se vive aquí, de, aquí dentro, el que se vive en cada uno de los sí. grupos de trabajo... Sí. Eh, sí, sí, sí, sí, sí. sí, eh, a ver, por poner un ejemplo, ¿vale? Lo que, yo creo que la mayor amenaza que tuvimos fue la semana que, que, que transcurrió desde el desalojo del Parlamento, de la Plaza de Cataluña hasta eh, los eh, disturbios, las los encontronazos en el parlamento. ¿no? Del 15 al 22 de julio, de julio. Exactamente, del 15 al 22. Sí. Esa semana fue crucial, precisamente porque Porque no se siguió ninguno de los protocolos que el periodismo en una sociedad democrática debió de haber aplicado. Primero es eh, ver los datos y, y, y constatar eh, los hechos. Eh, no se puede admitir sin más la declaración de insalubridad por una acampada ciudadana. Sin más, sin más, cuando lo que hay de fondo es pura y simplemente una apuesta a favor de que los seguidores del bolsa eh, pudieran celebrar eh, su victoria, se supone, claro. Eh, este populismo futbolero del hincha eh, se hizo primar sobre eh, la expresión de un pueblo pues preocupado por su devenir colectivo, y no su devenir, sí. no del pueblo en general, ¿no? Eh, segunda cuestión, ¿qué constitucional básico, o sea, eh, juzguemos a la gente por aquello y a los representantes por aquello a lo que están llamados constitucionalmente. Un encargado de orden público tiene que eh, defender dos derechos, en aquel caso tenía que defender dos derechos. Uno, que los parlamentarios pudieran acceder al sitio de votación, al Parlamento, y que la ciudadanía se manifestase. Ninguna de las dos cosas se garantizó. Sí, no por no cómo no se le pide responsabilidades a un señor y en cambio en cambio toda la responsabilidad es la del 15M que se está volviendo violento cuando lo, los datos eh, no son muy por encima de lo que puede ser quiero decir los datos de heridos eh, decir? claro eh, o, o sea problemas generados por, por todas estas movilizaciones masivas hay que quiere decir Eh, comparadas con lo que son cualquier fiesta de los pueblos o cualquier cualquier aglomeración humana sea del signo que sea por ejemplo, es pues que además no nos hemos preocupado de buscar los datos de cuánta gente ha resultado herida en concentraciones pacíficas cuántas denuncias se les ha puesto a las fuerzas de orden público por favor, ya va casi un mes alguien se ocupa de ello porque es hacer las mismas llamadas que se hacen por ejemplo para saber las estadísticas de violencia de género denuncias en las comisarías, punto, nada más Más cosas, más cosas. Eh, yo creo que ya es hora de que no se puede condenar a unos manifestantes por ser violentos sin antes haber pedido eh, responsabilidades por una violencia institucional eh, llevada a cabo por unos mossos de escuadra no identificados. No podemos tener a nuestros agentes ...que cuidan por nuestros derechos y por nuestra seguridad, no identificados. no Esto no puede ser. Y si uno no cumple ese requisito y esa exigencia, no puede luego decirle un manifestante que está siendo violento... ...por, a lo mejor, un spray, dos, tres, ¿cuántos hubo? O por haber, lo cual fue falso, eh, molestado al perro lazarillo de uno de los diputados... ...o por haber iniciado unos disturbios que las imágenes que circularon por Internet... ...y que no eran de ningún periodista profesional ni de ningún medio convencional... ...pero era muy clara... ...demostraban que, que habían sido iniciadas por los propios infiltrados... ...y también se demostraba a través de Internet que se había hecho una selección... ...de los periodistas que sí cubrían la información... ...mientras que gran parte de la profesión fue vedada, fue vetada mejor dicho... ...al acceso a donde ocurrían los hechos... En fin, es toda una puesta en escena para acabar intentando de sinflar lo que era una convocatoria que resultó un éxito total y absoluto, que fue el 19J. ¿no? Hay, que eh... decir, hay que decir cómo eh, que es muy curioso ver eh, cómo ha habido varios momentos eh, donde. ...tanto por problemas o, o, o descoordinaciones internas... ...como por problemas de, de cómo se cuida o no la imagen hacia afuera... ...de todo lo que se está haciendo allí... Eh, ...de cómo se involucra a todo el que está afuera... Eh, ...y, por, y por, desde luego por los intentos de, por parte de, de, de medios de comunicación... ...de políticos, eh, no de todos, pero sí de muchos... Eh, ...con la intención de a veces criminalizar... ...a veces deslegitimar... Eh, ...a veces simplemente ridiculizar... Eh, ...todo lo que se estaba haciendo allí... Como junto con... En, ...en estos momentos ha habido... ...en todo este proceso... ...ha habido como varios momentos clave... ...en los que parecía que todo de un hilo ¿no?... ...que la imagen sí, sí. estaba a punto de derrumbarse... ...que iban a empezar a perder apoyos... ...y se escuchaban frases como... Eh, ...está perdiendo fuerza todo esto... ...empieza a, a navegar sin rumbo... ...y justo en ese momento cuando uno... Eh, parece ya que empieza a perder un poco la esperanza en que esto vaya a salir adelante. Sí. Hay un nuevo giro de los acontecimientos en el que todo te sorprende. Eh, estamos hablando, por ejemplo, de eh, ya fue un camino llegar hasta el 15M, sí, sí. Eh, muchas organizaciones de base trabajando durante meses eh, y de repente un, uno lanza una propuesta en la que todos confluyan y subieron. Sí. Sí señor Lo que está... De... Sí, sí, sí. Eh, no sé si vas por ahí Dime, como, dime. Y, y es el, el primer hito Después el segundo hito a las elecciones sí. eh, el, eh, La jornada de reflexión Dice, oye, esta gente ¿qué está haciendo? Estaba condicionando el voto No sé qué, no sé cuánto Se mantiene a la gente ahí y, sí. y se da cuenta de que llega el lunes después de las elecciones Y siguen ahí Porque las elecciones no han cambiado nada Sí, sí, sí, sí, sí. Y, y, y cada vez que todo parece que está a punto de desmoronarse Hay un nuevo giro Y ahora estamos hablando por ejemplo se está preparando la marcha popular desde, desde todos los puntos de España para venir a una gran asamblea general ya de verdad en Madrid. Sí, sí, sí. Sí, sí, todo el debate este de la violencia fue realmente, yo creo que fue algo completamente planificado, ¿no? La agresión a la acampada en la Plaza de Cataluña era un día antes de que las asambleas se fuesen para los barrios. Era algo que teníamos ya todos consensuado casi, ¿no? Es decir, se intenta que eso que realmente se descienda ahí abajo, ¿no? A trabajar ya en serio y se busca precisamente el encastillamiento, claro, el erizo, le golpeas y lo único que hace es encogerse, dejar de andar y solo hecha púas, que fue lo que hicimos durante siete o diez días, ¿no?, después de las tortas que nos pegaron. Pero luego, eh, toda la cobertura del fin de semana de lo del Parlamento fue una significación de una violencia completamente inventada y, y, en todo caso, protagonizada, alentada o ni siquiera prevenida por quien debía de haberlo hecho, que son a quienes les pagamos, ¿no? eh, para precisamente tacharnos de violentos y que el 19J pues fuese un desastre. Esto, esto a mí me parece muy obvio, me parece que la historia y los estudios que hagamos lo van a demostrar claramente, que era toda una puesta en escena para impedir lo que tú dices, la enésima eh, sorpresa que da este movimiento. Y la enésima sorpresa fue que el 19J... Lo que ocurrió en las calles, lo que se merecía era un eslogan que todos conocemos, que es el Vamos a Más. Nadie lo dijo, pero los que estuvimos allí y los muchos y muchas que nos vieron lo saben. Saben que ahora ese eslogan sí es verdad y ahora sí es colectivo y sí es social. Eh, ya me estaba viniendo, vamos a ir eh, poco a poco cerrando. Eh, sí. Primero, un breve apunte hacia arriba, hacia la política. Es decir,. Eh, El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el, el actual ministro del Interior, Alfredo de Rubalcaba, son los máximos responsables, como ministro del Interior y como presidente del Gobierno, de cualquier cosa que suceda dentro del país. Eh, o de, o dentro sí, de esta... bueno, ahí los traspasos a competenciales autonómicos también son ciertos. En el caso de Cataluña y de Euskadi, hay responsables muy directos. ¿no? Sí, bueno, a, a pesar de las transferencias... Eh, no dejan de ser delegaciones sí el, no bueno obviamente el... obviamente si el ministerio eh, dice algo pues obviamente hay que acatarlo obviamente sí entonces eh, eh, a lo que voy es cómo está gestionando todo esto desde que empezó o, o bueno gestionar es una palabra que implica actividad o, sí. cómo están no gestionando el gobierno eh, en absoluto todo lo que está pasando con el 15m a nivel estrategia política tú cómo tú cómo lo ves Esto es, esto es muy interesante, pero creo que en la pregunta está también está también la respuesta. No lo están gestionando. Gestionarlo habría sido haberse dado cuenta de que existe un cambio generacional o que existe un desplazamiento en los criterios de voto de este país y que ya tienes a una serie de gente que obviamente serían proclives a votarte aquí, a ti o otro partido más allá de la izquierda del PSOE, pero eh, con el que has perdido la capacidad de apelación. Hasta ahora la apelación era, cuidado que viene la derecha. Lo que la gente de 30 y 40 años, por ejemplo, y de 20, tiene ya bastante claro, es que cuando gobernó el PP pues tampoco eran unas políticas tan diferentes de las que eh, cuando el PSOE, ¿no? Eso yo creo que era bastante claro. Y tiene muy claro que esta última, este último periodo del gobierno de Zapatero ha aplicado las medidas que la derecha se guarda en su agenda oculta y que probablemente extremará. Pero que en todo caso lo ha hecho el trabajo sucio en política social, ¿no? A, esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto y esto es lo que no quieren reconocer. Por ello hacen, pues eso, unas primarias con candidatura única, cuando si se hubieran arriesgado de mantener pues a otra candidata que quizás hubiera empatizado más con, con la gente que está en la calle, sí, podrían no, haber no, pasado no. A, una vicepres Exacto, a una vicepresidenta, no? podrían haber sido dos candidatos, un presidente y una vicepresidenta, pero parece ser que el núcleo duro, el núcleo de la organización, el núcleo de la jerarquía, el núcleo… En el fondo de los restos del felipismo, parece ser que son los que están ahí. ¿no? Y ya para terminar, como última pregunta, volviendo, una vez recorrido todo lo macro, sí. recorrido eh, sí. todos esos temas que vas a tratar ahora cuando marches hacia la Asamblea, sí. eh, ¿cómo va a tomarse esto? La gente que, que te vaya que te vaya a estar ahí que vaya a estar ahí porque porque piensa que debe estar ahí, pero que no ni sé. es experta en política ni es experta en medios. no lo sé y la verdad es que este es el reto que tengo probablemente más difícil. de los que he encarado hasta ahora, y mira que han dado por congresos y en lenguas bien raras. Y no, ya. me diste clase a mí, Víctor. Eso es ya... bueno, ahí andamos, tú sabes, lo difícil que era aquello, y <risa> en algunos casos como el tuyo, querido Gerardo. Pero bueno, mira mira por dónde cunden frutos. Esperemos esperemos que hoy también ocurra algo así, no que que después de esto, pues dentro de un tiempín, Alguien, alguien se vea retratado en algo de lo que digo y yo me vea retratado en algo de lo que escucho en los medios, no como seguro que lo haré cuando se escuche. Pero en todo caso se trata de, de animar su propio debate, es decir, Totalmente. Eh, dinamizar esa asamblea. Ya llega, ya, aquí ya no hay mayores y menores de edad, aquí ya no hay profesores y alumnos, aquí somos todos ciudadanos con la misma capacidad de afirmar, de negar, de desmentir, de aportar. Y, bueno, de eso se trata. Se trata simplemente de que la gente pierda el miedo, que ya lo hemos perdido, ¿no? No solo el miedo a la derecha, sino nuestras propias mordazas, que son mucho peores. Sí, bueno, también tiene un, una de las grandes eh, críticas o reservas que se puede tener ante la Asamblea o ante las asambleas ahora mismo, y, sí. y que se está subsanando con el tiempo y con el paso de asambleas y, y, y, de, y de compartir experiencias y de ir poco a poco adquiriendo esa cultura política tan particular... Eh, sí. es es eso no eh, el sistema asambleario favorece al que al que sabe hablar o al que sabe de lo que habla Sí, lo que pasa es que lo tienes muy cerca, ¿no? Y a lo mejor lo que le puedes hacer es abuchear, que no es poco, ¿no? Sí. Algo que no te ocurre cuando están en el Parlamento y los ves por la tele, ¿no? Claro. Así que sistemas perfectos no los hay y la democracia directa no la estamos pidiendo a costa de la democracia representativa, sino como, como complemento y como contrapeso, ¿no? Precisamente a la bunkerización de los representantes, ¿no? Partidarios y de las organizaciones partidarias. Que nadie se confunda. Nosotros no somos ni los totalitarios ni los populistas. ...porque nosotros ni siquiera a nuestro propio interior decimos que tengamos un solo y único discurso... ...o que tengamos un líder que nos representa a todas, ¿no? Ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Este es un intento más de seguir haciendo política y ciudadanía donde nace, que es en las calles. Pues muchísimas gracias eh, por compartir esta, esta experiencia, este pequeño viaje que se va a iniciar luego en La Puerta del Sol... Muchísimas y... gracias a vosotros y a vosotros, de verdad. Eh, gracias por estar aquí. Ya esperamos eh, que la Asamblea de hoy, que se debate sobre el Estado de la Nación, eh, pero del pueblo, pues tenga mayor fruto del que probablemente de ese del Congreso. Ahí estamos. Sí, señor. Un abrazo enorme y saludos a las puertas. Eh, gracias, Víctor, por estar en la presión. Hasta pronto. Hasta muy pronto. La persiana... La persiana.